En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se ha acabado agosto, el tiempo vuela, el tiempo vuela, qué original, qué tópico, el mundo está hecho de lugares comunes, de ideas hay comunes, de ideas que repetimos, que repetimos más cuando menos importantes sean. El mundo es un lugar previsible La vida es como un encuentro, un ascensor Agachamos la cabeza y decimos cosas Sin importancia al que nos encontramos O sea, la vida es una nada Se habla del tiempo no porque no sepamos Hablar de otra cosa Sino porque no nos importa Absolutamente nada Al que nos hemos encontrado Tenemos que ser planos, tenemos que ser lineales Que hablemos del tiempo Nos interesa la temperatura que no nos pueda quemar El mundo nos quiere vacíos Superficiales, anodinos, tibios alelados, lineales, sumisos, idiotas el mundo nos quiere poco metafóricos, nos quiere poco curvos, el mundo premia los vacuos, comienza septiembre comienza lo mismo de siempre si hemos vivido y disfrutado en agosto que sepamos que la autopista vuelve a tener línea continua el mundo deja la poesía el mundo vuelve a ser prosa el mundo deja de rimar Saludos entre Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Las Rosas dos Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada Desde ahora mismo, como siempre, hasta las 4 de la madrugada con Marian García, frente a la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción Silvia Casasola en la codirección Atención porque el sábado que viene comienza una nueva temporada El año 22, la temporada número 22 Una meta que solo puede lograr Gracias y solamente se puede lograr gracias a gente como vosotros y a contenidos como los que explicamos y como los que tenemos hoy. que tendremos hasta las 4 de la madrugada repetimos e insistimos hasta entonces a las 4 de la madrugada estamos en la sintonía de Onda Cero último programa de este mes ya es septiembre pero de esta temporada de agosto comienza la nueva temporada, la 22 comenzará oficialmente la próxima semana tenéis una etiqueta, preguntas y comentarios con almadía Rosavientos en Twitter una etiqueta, insistimos Almadilla Rosavientos Antes de ti La leyenda nos dice que hace miles de años las aguas se tragaron a todo un continente que se encontraba con muchas claves para conocer el futuro, muchas claves de la civilización occidental. Era la Atlántida, un continente muy vinculado, y lo vamos a saber, a Egipto y a España y a muchas otras cosas. Hoy vamos a contar que existió un tiempo en el cual había gigantes y tecnologías avanzadas. Uno de nuestros invitados conoce el tema a la perfección, él es Rafael Quintía. Además encuentro cercanos con Javier García Blanco, con él hablamos de la espada del rey Arturo, de sus investigaciones, de sus trabajos, de los caballeros, de la mesa redonda, de ley, porque sí, en el mundo del misterio... Vamos a tener también mujeres con historia, y cosas del pasado y muchas otras cosas, muchos contenidos que también recuperamos en este último programa del mes de agosto, aunque sea el primer día del mes de septiembre. Un mes en esta temporada, en este periodo entre temporada y temporada y que hemos hecho muchas recomendaciones por supuesto hacemos más. Recomendaciones que siempre nos trae aquí Silvia Casasola Pues mira, la primera de todas Que como muchos estamos ya recogiendo las cositas Para irnos a casa Que no se nos olvide nada Esa es una de las recomendaciones principales. Revisar todos los rincones, revisar todos los cajones, cerrar bien todos los que tengamos casas para luego no llevarnos sorpresas. Eso principal. Y luego, pues que si el descanso ha sido fructífero, pues genial, porque eh, venimos con lo que se llama vulgarmente las pilas puestas para hacer una temporada con todas las ganas y toda la ilusión. Pero... Para los que todavía tengan días de vacaciones o para los que todavía quieran tener algunos días de asueto y pasárselo fenomenal, fines de semana o días sueltos, vamos con esas recomendaciones. Por ejemplo, podemos ir a las fiestas patronales de Graus en Huesca. Y aquí hay una cosa muy, muy, muy curiosa. Resulta que declaradas de interés turístico desde 1973 está la mojiganca. ¿Y qué es esto? Pues resulta que es un repaso a lo que ha acontecido en el pueblo durante todo el año, pero de forma satírica. No sabemos, tendremos que ir allí para ver qué realmente es lo que destaca, cuáles son los titulares de lo que ha pasado en este año allí en Greus, pero también tienes otra cosa que son las albadas. Y estos son cánticos de madrugada. Esto va mucho con nuestra filosofía de vida de estar despiertos todas las madrugadas prácticamente. Pues ahí te vas, con todos los lugareños... Los que están de fiesta no tanto, eh, llegan a la madura por otras cosas, eh, no porque están trabajando... Bueno, ahí los cánticos eran un poquito desafinados, sí. Y pero bueno, como están despiertos los del pueblo, no creo que les vayan a decir nada, pero eso sí, portaron más o menos en condiciones. Luego también tienes una cosa que no sé si voy a pronunciar bien, que se llama la llega que es recoger donativos y luego tienes que estar con dances y bailes todo el rato que se llaman la cardelina, la taninaná, la culebreta bueno, no tengo ni idea de cómo se baila todo esto pero son bailes tradicionales y hablando de gigantes, ¿qué decías? pues aquí están los clásicos gigantes y cabezudos, caretas y los furtaperas ¿y quién es el furtaperas? Parece que va a robar todo lo que pueda, ¿no? Bueno, pues el furtaperas, por lo visto, es un muñeco colgado de la fachada del ayuntamiento durante las fiestas y que acompaña a todo el mundo, a los bailes, a los cantos, a todas las fiestas. Es el día 12 de septiembre... Y es a las 12, a las 12 horas. Se supone que es a las 12 de mediodía hasta el final. Y empieza con comparsas, con gaiteros. Vamos, que en Huesca se lo va a pasar la gente fenomenal. Y te lo recomiendan para la gente que ya está un poquito harta de playa. Y entonces aquí tiene tradición y también pues paisaje y lugar. Y una más te voy a recomendar. En esta ocasión nos vamos al Imperio Romano, a la época de las guerras cántabras. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que un puñado de irreductibles, tipo galos como Astérix Ovelis, pues en esta ocasión un puñado de irreductibles se resistían a la conquista del Imperio Romano. ¿Quién no recuerda a Caracota, que se lo puso muy duro a Octavio Augusto? Pues si no lo recordáis, aquí podéis y ya sabéis que tenéis en esta zona son desfiles de legiones romanos y bárbaros cántabros reconstrucción de un poblado como era una boda, el senado romano mercado, edificaciones de la época y también dice que te reproduce fielmente como si te trasladaras a esa época, a esos siglos donde estaba el imperio romano y esos irreductibles, con lo cual yo creo que la oferta está bastante bien y esto es en los corrales de Buelna, en Cantabria Chicos, ya sabéis, en septiembre tenéis esta cita. Y luego contaremos muchos más. La una y qué tarde. Comenzamos. ¿Eh? La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. caso de un siglo un avión detectó en las eh, profundidades del Mediterráneo a altura de Egipto una serie de restos arqueológicos eh, lo vio desde las alturas y a partir de ahí comenzaron una serie de estudios una serie de trabajos que, cuya conclusión fue que debajo del Mediterráneo hay muchas cosas, hay claves eh, para conocer el pasado de la humanidad y que sabe si hay también hay vestigios de la tránsula Un tema que vamos a contar con un especialista, con un escritor, con una persona que ha investigado muchísimo este tema, que ha estado en alguna ocasión con nosotros y que vuelve a estar recién llegado desde México, Claudio Lozano. Muy bien. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Buenas, buenas noches, Bruno. Buena, buenas noches. <risa> ¿Te vienes de México? ¿Dónde estás? Hola, buenas noches, Silvia. Pues ya estoy aterrizado, ya estoy tranquilo he estado en bueno, un periplo mexicano viendo cenotes y viendo ruinas, trabajando con colegas mexicanos y la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, y siempre, siempre aprendiendo más de, de nuestros colegas al otro lado del charco. Siempre se ha dicho que la Atlántida estaba vinculada al Atlántico, eh, que estaba era un continente que estaba en, entre los en dos eh, grandes continentes, entre Europa y América, en el Atlántico, y que estaba muy vinculado y muy relacionado con México, por ejemplo, con Egipto, pero las últimas investigaciones se sitúan al Atlántida al origen del mito un poquito más cerca del Mediterráneo, ¿no? Eh, yo defiendo que el origen del mito lo tenemos aquí en Huelva. Y, de hecho, el paisaje subacuático que estamos, que estamos reconstruyendo, el subacuático y el terrestre, el paleoambiente, creo que cada día apunta más a, a esa dirección. Es decir, las investigaciones avalan que hubo una civilización antigua, una civilización entre el 12.000 y 14.000, cubierta por las aguas, que vivía en un medio ambiente que ahora, que ahora está sumergido y que dio origen al mito. Yo comentaba al comienzo que me parece una historia fascinante. Hace casi un siglo, 1933 más exactamente, un avión de entre las fuerzas aéreas británicas, el piloto detecta y ve algo eh, que se encuentra debajo del mar. Marcó casi un antes y un después en las investigaciones sobre lo que se podía encontrar ahí bajo las aguas en Egipto. Exactamente, el, ese hallazgo fue el hallazgo de la ciudad eh, que, se, que se, se estuvo investigando a lo largo de, de todo el siglo XX, que es la, la, la ciudad de Tornis, ¿no? La, la, la famosa colonia griega. Eh, se localizó, digamos, de manera fortuita, mediante un vuelo de, exactamente de un piloto de la RAF, y posteriormente eh, arqueólogos locales, buzos locales, estuvieron trabajando en esa bahía, en la bahía de Abukir, En, el, en Egipto, y no sería hasta los 90 donde se realmente se realizaron campañas en profundidad, los años 90, y los últimos 20 años no han dejado de aparecer eh, restos arqueológicos que avalan una ciudad que era absolutamente mítica y, y era y sobre todo el, el, el, el amplio volumen de, de información arqueológica que esa ciudad sumergida contiene. Hace un tiempo era humil... era impensable hablar de la relación de la existencia de una serie de contactos de uniones entre la cultura egipcia y la cultura. vamos a decir de tartesos en las culturas que se encontraban en el sur de la península. Sin embargo, también los últimos hallazgos y descubrimientos nos han hecho pensar en la existencia de una vinculación precisamente entre el lugar que tú nos decías en Huelva, en el sur de. De Andalucía parece que existen una serie de restos que conectan con Egipto y que conectan con el mito de la Atlántida. Eh, exactamente. Hay, hay que tener en cuenta de que el, la, la comunicación que se da en el Mediterráneo, eh, eh, tanto a nivel de tierra como de mar, se ha estudiado profundamente la arqueología partiendo de los últimos 6.000 años, que es cuando el nivel del mar está perfectamente estabilizado. Es decir, el nivel del mar actual es el mismo que hace 6.000 años. Lo que sucede es que desde el 14.000, a ese 6.000, eh, entiéndose, antes de Cristo, se produce una subida del nivel del mar de 125 metros. Eso hace que en zonas aplaceradas, en zonas donde la línea de costa, digamos, tarda mucho tiempo en coger profundidad, hay amplios paisajes que están simplemente recubiertos por el agua. Es decir, ciudades, asentamientos o zonas, digamos, de cultivo o, o instalaciones portuarias que han quedado sumergidas ...en esa subida del nivel del mar... ...a lo que hay que añadir factores... ...como es la ciudad de, de Tonis, ...donde el, el, el mismo delta del río... ...la va sepultando... ...donde se dan una serie de cambios... ...a través de terremotos o cambios tectónicos... ...que hacen que haya subsidencia... ...y la ciudad se hunda... ...o la ciudad simplemente se hunda en el fango... ...como es la ciudad también de Naucratis ¿no?... Es decir, hay muchos ejemplos... ...de ciudades que han quedado sumergidas... ...no tan antiguas pero imaginemos la cantidad de yacimientos que quedan bajo las aguas, ¿no? Y la mítica Alejandría también, ¿no? O, claro, la o mítica Alejandría... el resto, o sea, el faro mítico. Exactamente. La mítica Alejandría de mal tiene todo, porque tiene una amplia, digamos, fuentes documentales que la citan. Existe una Alejandría actual, existe el tema de su mítica biblioteca. Es decir, hay un montón de elementos de fuentes documentales que la citan. Y Alejandría tiene además tsunamis que, que su, sucesivamente la dañan y tienen una parte enormemente en la bahía muy grande y muy amplia que he tenido la fortuna de poder bucear y visitar varias veces, que está completamente sumergida. Ahí voy un poco. Bueno, tú eres un experto en esto de, del buceo y te habrás encontrado con verdaderas maravillas, pero... Yo por, por lo que te quería preguntar es si de alguna forma este mito de la Atlántida se alimenta de diferentes eh, notas o, o ya no hallazgos arqueológicos que también eso va refutando lo que se ha ido escuchando y se ha ido transmitiendo tanto oralmente como un poco en leyendas, ¿no? Si se alimenta de diferentes ciudades o diferentes eh, lugares en los que se asentaba este tipo de civilizaciones un poquito más ...más avanzadas y que hacían un comercio. ¿Puede eh, que se esté retroalimentando ese mito... ...de esto que sucedía hace cientos de años? Por supuesto. Lo que sucede con, la, con, con el tema de la Atlántida... ...es que <coughs> Platón la cita... Eh, ...yo no tengo ninguna duda... ...de que no existe esa Atlántida... ...esa Atlántida descrita por Platón... ...con arquitectura monumental... ...y como civilización per se... ...sino que existe un relato de navegantes... ...que van de un sitio a otro llevando sus mercancías... ...navegantes que habitualmente llegan a grandes puertos... ...tratando de buscar la mejor mercancía en, en sitios remotos... ...como es Tartesos o como es el área de Tartesos ...u otras áreas... ...y esos mismos navegantes cuentan de manera recurrente... ...la existencia de o una gran cultura... ...o una cultura superior... ...o una cultura castigada por la ira de los dioses... ...por la, por la codicia... ...y digamos que al, al fin y al cabo se forma un paradigma de ideas que da lugar a, a ese ejemplo que, que pone Platón, de, que es un ejemplo casi didáctico o moralizante de, de cómo son, se comportan las culturas. Lo interesante es que la, lo que tiene que dar respuesta a eso es la arqueología y la evidencia. Eh, es decir, hay un debate interesantísimo que es muy literario, que es un debate, digamos, de, de conceptos, que abre la puerta a que, a que, como ha pasado durante los últimos cincuenta, o 60 años, Surjan autores que, que fijen la presencia de la atlántida o en Yonaguni en Japón o en el Perú o en el medio del Atlántico o, o, en, o en diferentes santorini es decir ese debate digamos literario está abierto, pero lo interesante y donde yo creo que reside eh, digamos el, el, el, la parte más, más suculenta de, de este debate es que existe una arqueología de lo desconocido, una arqueología de sitios verdaderamente perdidos y sitios que posteriormente han sido mitificados y el caso de la Atlántida es el más paradigmático y además es una cosa muy simple datada arqueológicamente cuando los navegantes griegos iban o los navegantes, o previamente, o previamente a, los, a los navegantes griegos, los navegantes fenicios que iban de la costa sidio-palestina a Tartesos tomaban la plata y en el camino de vuelta, en el tornaviaje que siempre se hace por el sur, por la, la cuestión de los vientos, paraban en, la, en las colonias que estaban en el norte de África, paraban en diferentes puntos, puertos seguros. Y uno de los más importantes era Alejandría. Y uno de los más importantes dentro del delta del Nilo es la colonia de Naucratis, una colonia griega que precisamente fue donde se retiró Solón, el arconte de Atenas, ...y donde fue por primera vez escuchado el mito de la Atlántida... ...entonces esos navegantes que venían de Tarteso... ...esos navegantes que venían, ya no hablemos de Tarteso... ...que hablaba que venían, digamos, del, sur, del sureste de la península... ...del sureste de la península ibérica... Mmm, ...tratando con plata o, o cobre o metales preciosos... ...esos navegantes contaban que más allá de las columnas de Hércules... ...había una civilización, había un reino que se denominó Atlántida... ...que fue castigado por la ira de los dioses, sepultado por el mar y desapareció de la noche a la mañana, que de alguna manera es lo que pasó entre el 12.000 Cristo y el 6.000 a las culturas que habitaban en la zona ribereña del mar en Huelva. Están documentados los tsunamis y está documentada la subida del mar. Okay. Precisamente las columnas de Hércules que has mencionado, el hecho de que se sitúe en Gibraltar eh, no parece casualidad, eh, sino que no solamente es una situación geográfica, una forma de cerrar el Mediterráneo, sino que puede tener mucho que ver con esta historia, esa ubicación física. Por supuesto, de hecho la, la, la, las columnas de Hércules son un finisterre, era el fin del mundo conocido Mediterráneo. O sea, entonces cruzar el Finisterre, atravesar las columnas de Hércules, era adentrarse en lo desconocido. ¿Y qué se encuentra un navegante antiguo, pongamos anterior al 6.000, cuando cruza, la, la península, cuando cruza las columnas de Hércules? Si recala en el área de Huelva, se encuentra con un mundo completamente diferente. Es el único punto donde un navegante mediterráneo, cruzando el estrecho de Gibraltar... ...se encuentra ante el megalitismo ibérico... ...se encuentra ante los dólmenes... ...ante una cultura diferente... ...el megalitismo ibérico se, se extiende... ...desde la zona del Golfo de Cádiz... ...hasta Escandinavia... ...y es un fenómeno exclusivo... ...de ese sector del Atlántico... ...entonces pongamos un navegante... ...que cruza las columnas de Hércules... ...va más allá porque ha escuchado noticias... ...de que puede comerciar con metales... ...porque en, en Huelva... El, el, ...tenemos, digamos, el cobre nativo... ...el cobre en la misma superficie de la Tierra... Eso, eso, esa, esa cultura que toma ese cobre de la tierra, ese cobre nativo, esa cultura que está forjando los metales por primera vez en la península ibérica, en Huelva, esa cultura le está vendiendo metal a aquellos navegantes que cruzan la columna de Hércules. Y esos navegantes, cuando vuelven en su tornaviaje, cuando paran en Egipto, ¿qué, ¿qué van a contar? Un sitio riquísimo, una cultura diferente, y además, como tenemos una tradición de intercambio durante mucho tiempo, podemos testificar que ha habido un evento catastrófico que en este caso es un tsunami que se ha tragado la cultura ribereña que era donde se hacía el intercambio comercial de la noche a la mañana y no solamente es en decir eso el tsunami sino que recientemente se ha encontrado pruebas en de que existió algo por lo menos uno muy fuerte en esa zona del Mediterráneo eh, que las aguas eh, eh, crecieron mucho de forma muy repentina que no es casualidad la ciencia ya ha demostrado que eso puede ocurrir en ese lugar Exactamente. Hay, hay todo un registro de, de tsunamis y del depósito que deja la, el evento tsunamigénico, que es la tsunamita, que es digamos, un, de, un sedimento digamos como si encontrásemos conchas que se supone que están a alta profundidad, de pronto aparecen a veinte metros de altura. Esa tsunamita y esos eventos digamos documentados en la zona de Huelva, desde, la, desde el seis mil antes de Cristo, se han documentado perfectamente catorce, y de los cuales seis se considerarían eventos de alta energía de hecho, en propias excavaciones ya del mundo fenicio, en la misma Huelva se encuentran muros que han sido basculados, que han sido movidos por el efecto de ese tipo de olas o sea que están plenamente documentados ¿Y que lo, lo que pasa es que las características de los tsunamis que pueden afectar al lugar eh, se ha demostrado incluso que pueden ser eh, tsunamis eh, muy fuertes y muy poderosos eh, porque vienen de lejos, el epicentro está muy lejos, eh, con lo cual tiene que ser muy fuerte lo que ocurre allí para que las aguas eh, crezcan en esa eh, dimensión tan enorme en la zona de Huelva y por lo tanto que sí que sean catastróficos eh, porque se ha demostrado que son así, que tienen que ser así Sí, para que quede el gesto de ellos. Claro, es que lo interesante en el caso de Huelva es que normalmente el epicentro de los grandes eventos es una zona que se encuentra a unos 100 kilómetros del, del Cabo San Vicente que se llama el Goring Bank. Mm. Digamos que es como no. es, es un, que un volcán submarino. Entonces, cuando, está a mucha profundidad, está a unos dos mil y pico de metros. Cuando ahí se produce un movimiento sísmico muy fuerte, pensemos que, que la costa de Huelva, el Golfo de Cádiz en sí, es muy aplacerado, es decir... ...tarda mucho tiempo entre que partes de la orilla y te adentras en el mar en tomar profundidad... ...entonces una ola gigantesca formada a cientos de kilómetros en alta mar... ...cuando esa masa de agua llega a una costa placerada... El, el desastre es tremendo porque... Ha digamos, crecido lo que se está... mucho esa aguas claro. de mar, se ha convertido en un gran tsunami y, y en esta ocasión llega a, a la costa de Huelva, ¿no?, que es eh, la importante en esto. Exacto, y además se, se documenta eh, tanto en las fuentes documentales como en el registro arqueológico. Es decir, el, el, el, cuando uno hace arqueología de la costa en Huelva, no puedo obviar la presencia de tsunami cual, cualquiera que sean las épocas. ¿Y cuáles son esos hallazgos arqueológicos que habéis estado encontrando últimamente, esas inmersiones que has estado haciendo? junto con tus compañeros? Básicamente lo que nosotros hemos partido... Es, ...es de hacer una cartografía amplia... ...de la provincia marítima de Huelva... ...es decir, entre el río Guadiana y el río Guadalquivir... ...nosotros llevamos ya tiempo trabajando... ...en hacer un mapa subacuático de mucho detalle... ...porque lo que queremos primero... ...es reconstruir el, el medio ambiente... ...es decir, en Huelva los diferentes ríos que tenemos... ...el Guadiana, el, en la parte del Guadalquivir... ...el tinto, el, el Odiel, el Piedras... ...todos esos ríos antiguamente desembocaban en, en el mar... ...cuando el, el, la línea de costa era mucho más baja... ...entonces hay un paleocauce, una zona de cauce... ...que ha quedado sumergida por la subida del nivel del mar... ...es decir, el río antes desembocaba en un sitio... ...y ahora desemboca en otro... ...estamos localizando los paleocauces. ...pero lo más interesante que estamos haciendo... ...con nuestras inversiones y con el manejo del sonar... ...todo el robot y, y todo lo que estamos trabajando... ...es que estamos encontrando... Cuando esa subida paulatina que se da desde el 14.000, de pronto se para. Es decir, hay momentos de stands, de paradas o sea, no es una subida progresiva siempre a la misma velocidad. Y cuando la subida del mar se para, durante 200, 300, 400 años, da tiempo a que el sea colonizada esa zona de tierra, la costa, que es donde predominantemente nos gusta vivir a los humanos, uh -huh. por culturas. ...y de pronto esas culturas se dan cuenta que el mar vuelve a subir... ...porque se está produciendo el fin de la glaciación Wurm... ...entonces eh, todo ese registro que no se conoce... ...ni cómo era el medio ambiente, ni dónde desembocaban los ríos... ...ni quiénes vivían y si quienes vivían construían eh, temas megalíticos... ...si quienes construían tenían navegación... ...todo eso no se sabe, entonces en esos 125 metros de profundidad... ...hasta la cota cero que no se sabe que hay en Huelva... ...es lo que estamos investigando, ¿cuál es el resultado?... El resultado es un mapa que nada nadie de los que estábamos empezando a trabajar en esto nos esperabas nos esperábamos. De hecho, lo más interesante es que a mí me interesaba mucho, porque yo soy el director del proyecto Regerión, era contrastar lo que estábamos trabajando en bajo el agua con lo que se estaba trabajando en tierra con el proyecto Hinojos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que lleva adelante Juan eh, José Villarrías. Entonces, le, le voy presentando mis datos y estamos, digamos, estableciendo una correlación entre lo que se encuentra en tierra y lo que se encuentra en el mar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que estamos es reconstruyendo el ambiente. ¿Y esa correlación eh, os ha llevado alguna pista? ¿Hay una serie de, de uniones? ¿Esa correlación no. es lógica con la teoría de la existencia de una cultura no. madre, de una civilización, vamos a llamar a Tantia o como queramos llamarla? Pues, para empezar, el, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ya publicó al principio de este año ...que los asentamientos neolíticos del bronce... ...eran mucho más antiguos... ...en Doñana de lo que se pensaba... ...pero cambiando una cronología... ...bastantes miles de años... Eh, ...eso a qué nos lleva a pensar... ...nos lleva a pensar a que el modelo poblacional... ...las culturas que se asentaron... ...las culturas que bajaban el, me el mineral... ...desde las minas del norte... ...todo eso tiene una cronología... ...que se va mucho más atrás... ...cada vez que nos vayamos más atrás... ...y que el nivel del mar está más bajo... ...hay una ocupación... ...de una costa hoy sumergida. Entonces, se está dando claramente una correlación... ...en retrasar las cronologías... ...y sobre todo de hablar de culturas o gentes... ...de las que nada sabemos que vivían en esa costa. Y sobre todo quitarnos eh, complejos, eh, que aquí muy cerca no hace falta irse eh, muy lejos a civilizaciones fantásticas que nos tienen mucho que aportar, como la Egipcia o, o en México, pero aquí muy cerca ya existen vestigios que pueden tener que ver eh, mucho con este mito, el de la tránsida, eh, que aquí muy cerca pudo haber estado esa cultura madre tan fascinante. Yo no tengo duda, Bruno, de que el, en la zona de Huelva, eh, sencilla, en, en el sitio donde el primer, se produjo la primera forja en la península ibérica, está en Huelva, es Cabezo Juré. Todo este contexto que, que nos queda por explorar y que está encima de manera subacuática, creo que alberga unas claves para la arqueología y para el conocimiento de nosotros mismos increíbles. Bueno, pues estaremos hoy pendientes de la cartografía que estáis haciendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Claudio Lozano, nuestro primer invitado esta noche en la Rosas, Vientos. Un placer. Un abrazo. Muchísimas muchísima gracias, sí, Silvia. Gracias. Ahora escuchamos eh, las noticias, en eh, la actualidad eh, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después eh, continuamos. Eh, tenemos eh, muchas cosas por delante. Vamos a tener fronteras en del futuro con eh, Javier Sevillano que nos va a contar, bueno, ahora mismo está camino de aquí, de, de los estudios, está camino de una estación de tren que va a atravesar el umbral del tiempo Vamos a tener encuentros cercanos con Javier García Blanco y vamos a tener también una entrevista y vamos a hablar del pasado, de un pasado también mítico, quizá tecnológico con Rafael Quitia, pero lo dicho después de la actualidad. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora del programa, una nueva hora de la rosa de los vientos. Os recordamos nuestro correo electrónico punto .es, .es, es. Una hora en la cual nos vamos a preguntar si era real la, la mesa redonda, si era real el rey Arturo será real y existió algo parecido a Excalibur, serán preguntas eh, que nos hagamos con Javier García Blanco en encuentros cercanos, también vamos a estar eh, con Rafael Quintia, nos va a hablar sobre un pasado fantástico que pudo existir en Grecia, en otros eh, países en otros eh, lugares eh, de Europa en otros lugares eh, del Mediterráneo y también vamos a tener, porque está camino de aquí, está puntito a puntito de coger un tren y atravesar el umbral del tiempo, en fronteras eh, del futuro, que vamos atravesar con Javier Sevillano. en esta hora de programa, en este nuevo tramo comenzamos aquí muchas cosas, muchas preguntas y quién sabe si sí, muchos mitos por derribar En Onda Cero La Rosa de los Vientos hora de hablar de la quimera de otra vida de lo que que es la historia, que es el pasado ¿Qué parte es mito, ¿Qué parte es realidad, es el mito la realidad o no es el mito la realidad, lo vamos a saber vamos a hablar sobre el mito de la mesa redonda, sobre el rey Arturo y sobre otras muchas cosas aquí en los encuentros cercanos De alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar de las cosas. Una sección que comenzamos con un zaragozano y nos vamos precisamente allí, a Zaragoza, a hablar con. Bueno, es que estáis en todas partes, los gallegos. Con Javier García Blanco. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Sé. Es que García Blanco es muy gallego, pero es que con gallegos de todos sitios y también de Zaragoza, ¿no? Claro, somos de donde queremos. Sí, ya algunos dicen los eh, vascos, eh, los vilpeínos que van, los gallegos son los que dominan y los que mandan en el mundo. Y los que están en todos lugares. Bueno, sí, puede ser, puede ser. Oye, luego el, somos. y el rey Arturo, ¿existió o no existió? Eh, ¿Qué parte de realidad, qué parte de ficción? Porque en los últimos años eh, parece que cobra fuerza la idea de que, bueno, creemos en muchas cosas que son un mito sobre el rey Arturo, pero en una base real. Sí, sí.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 Eh, de la tabla redonda, etcétera, etcétera ¿no? Tú has estado investigando has estado allí en el Reino Unido intentando averiguar qué parte es real, qué parte no es real y qué personajes son los que pueden haber dado origen al mito hay una serie de candidatos, ¿cuáles son los candidatos que podemos citar para ser el rey Arturo, el auténtico?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 propuesto precisamente la hipótesis de que en realidad ambos personajes eran uno solo y eh, aunque solo uno de ellos eh, fuese, fuese real, ¿no? Ese ese Ambrosius Aurelianus que habría comandado a los britanos contra, contra los sajones. Cuando se habla del rey Arturo hay dos eh, temas en dos elementos eh, que son fundamentales en el mito. Uno de ellos hasta qué punto es eh, real o no, eh, de dónde nació, cuál es eh, la base los caballeros eh, de la mesa redonda, de la tabla redonda. Uh -huh.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 Eh, crean sus caballeros. Un personaje el mito, la realidad, lo que sea fantástico, fascinante pero un personaje que tampoco tenemos que olvidar hay otro mito, hemos hablado de la mesa redonda de la tabla redonda, pero eh, cómo no mencionar la espada Excalibur. Sí, ese es sin duda otro de los elementos más eh, poderosos ¿no? es la espada que, que Arturo tiene que sacar de, de esa roca o de ese yelmo defendiendo de De, de ese yunque de, de herrero de, dependiendo de las distintas versiones eh, para poder mm, legitimarse como, como rey. ¿no? Y, y lo curioso es que, bueno, pues eh, ocurre un poco como con el caso de, de la figura histórica de del rey Arturo. Eh, los estudios eh, más recientes pues intentan encontrar o han intentado encontrar un, una espada real detrás de esa espada mítica Y, pues bueno, pues hay algunas candidatas también. Eh, quizás la más eh, conocida, la más llamativa es la que se encuentra en la abadía italiana de San Galgano eh, y que está precisamente clavada en la roca, ¿no? Y bueno, pues eh, aunque no sea, sepamos que no es Excalibur, porque Excalibur eh, es un mito, es una figura literaria, pero sí podría haber dado lugar esta espada de San Galgano, origen a, a la leyenda o, o podría haber, Eh, influido o inspirado a algunos de los autores de, de romances de la época a incluir una, una espada de, de estas características eh, curiosamente pues clavada en la roca eh bueno hay que tener también en cuenta aparte de esto que en época medieval prácticamente cualquier guerrero famoso eh, o noble caballero incluso monarca pues eh, contaba con su propia con su propia espada no eh, famosa la espada de Cid la espada de, de Roldán, ese caballero de Carlomagno, etcétera, Y bueno, pues por lo tanto el hecho de que la espada o que una de las espadas eh, tuviera un, un papel tan determinante en, en un mito como este, pues es bastante lógico. ¿no? Pero de ahí a, a concluir cuál podría haber sido el origen, pues bueno, quizás ese de San Galgano, pero sin, sin poder afirmarlo con rotundidad. Quizá este caso es un poco la exageración eh, de todo eso, pero en cierto modo tenemos que pensar y darnos cuenta que en muchas ocasiones eh, lo que damos eh, por auténtico. Por cierto, esa propaganda es en cuestión histórica. eh, eh Digo, es propaganda y es un poco mito. Eh, la historia tiene mucho de mito también. Sí, lógicamente. Efectivamente, en este caso... Eh, ...concreto de Arturo... ...pues eh, lo que avanzaba hace hace un momentín... Eh, ...en cierto momento de la historia... Eh, ...este mito que estaba cobrando tanta eh, relevancia... ...y que fue eh, copiado, traducido... ...y ampliado por sucesión de, de distintos autores... ...pues eh, se aprovechó muy bien por parte de estos... ...monarcas ingleses de, de origen normando... Eh, ...que bueno, pretendían legitimar su poder... Eh, enlazándose con un rey mítico, un rey muy poderoso, eh, conocido por todos como era Arturo. Luego, con el paso del tiempo, no fueron los reyes eh, quienes utilizaron esta propaganda, sino los caballeros, la clase social de los caballeros, en un momento en el que bueno precisamente los reyes estaban comenzando a apoyarse más en la monarquía, en la burguesía, que era, estaba comenzando a ser muy pujante en el momento, y los caballeros estaban ...comenzando a quedar relegados en un segundo plano... ...y curiosamente en esas, en esas fechas... ...vemos como los textos artúricos... ...ya no presentan a Arturo como el protagonista principal... ...sino que son sus caballeros... Eh, ...como Perceval, como Gawain, etcétera... ...quienes eh, se convierten en los protagonistas principales... De, ...de estos relatos... ...y esto es un síntoma eh, de que eh, la nobleza... Eh, ...vinculada a la caballería... ...intentaba defender sus derechos... ...y se apropió o utilizó ese tipo de, de literatura y de mitos para, para conseguir ese, ese mensaje político Toda la vida, toda vida eh, humana todo tiene algo en su interior de ciclo artúrico eh, evidentemente todo viene de, de ese eh, de la búsqueda de Excalibur, eh, de la búsqueda de eh, una serie de poderes eh, mágicos, Rey Arturo pero la vida de todos, incluso también la tuya como investigador, eh, como gente eh, del mundo del misterio, gente del mundo de los viajes gente de lo, en tu investigación del mundo de la historia eh, toda vida y también la tuya tiene un poco de ciclo artúrico ¿no? Eh, hay que estar en diferentes sitios y no quedarse sí sin duda y, y lo cierto es que seguramente buena parte del éxito de, de estos eh, del mito artúrico de este ciclo artúrico es la presentación de esa eh, de esa temática de la búsqueda no esa cueste que en algunos casos es eh, protagonizada por caballeros del de, de, de la corte del rey arturo que buscan en algunos casos el santo Grial en otros casos algunos de los personajes vinculados con Arturo que desaparece misteriosamente y bueno, pues eh, en definitiva la vida de todos eh, es también un poco la búsqueda, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de respuestas a ciertas eh, preguntas eh, trascendentes y, y seguramente eso es también parte de del éxito eh, que tuvo el, el ciclo de, del, del mito del rey Arturo y que todavía sigue teniendo hoy en día, como sabemos, porque no hay año que no se estrene alguna película eh, sobre él, o algún libro, o alguna, algún cómic, etcétera, eh, lo que demuestra que bueno, eh, que el mito a pesar de tener ciclos de historia Eh, ...sigue muy vivo... ...y todavía pues... Eh, ...enlaza muy bien con, con las... Eh, ...con los interrogantes que se plantea... Eh, ...el género humano. Javier, eh, no te escucha nadie... ...puedes eh, ser eh, malo en este momento... ...en este encuentro cercano... Eh, ...tú eres una persona que has estado... ...en redacciones entre algunas de las revistas... En, ...del mundo del misterio más importantes... ...como Más Allá, como Año Cero... ...ahora estás eh, en Zaragoza... ...más vinculado al mundo de los viajes... ...al mundo de la historia... ...al mundo del eh, turismo histórico y cultural... Eh. Eh, en el mundo del misterio ¿Cuánto hay de mito? Bueno, pues eh... <risa> Me puede ser No te escucha nadie, ¿eh? tranquilo <risa> Bueno, no, le, le, lo cierto es que eh, Pese a las muchas críticas que, que ha habido por parte de distintos sectores Tanto de fuera como dentro del mundo del misterio Hay más, más verdadera La que mucha gente piensa ¿Mm? eh, sí, Es cierto que yo he sido muy crítico Y sobre todo en los últimos años Que, que me fui desvinculando bastante del mundo del misterio Eh, en parte, porque veía que, que parte de este mundillo pues había ciertos personajes que claro que, bueno, y, eh, no, no son los eh, temas eh, son los personajes vinculados es. a esos temas hay eh, los que un poco dañan el mundo del misterio no efectivamente eh, porque bueno hay hay temas hay cuestiones que, que se pueden tratar de muy formas, de formas muy distintas y con aproximaciones muy muy diferentes. ...pero efectivamente, como tú dices... pues ...son ciertas personas con sus actitudes... ...con su forma de, de actuar eh, al respecto... ...bueno, las que han eh, dañado mucho la imagen de, de este mundo... ...que a mí durante tanto tiempo me apasionó... ...todavía me apasiona... ...y hay cuestiones eh, que todavía me siguen atrayendo muchísimo... ...y bueno, pues eh, efectivamente... ...la actuación de ciertos personajes... pues ...ha perjudicado mucho en los últimos años yo creo que siempre ¿no? pero en los últimos años y sobre todo con el auge de, de las nuevas tecnologías de las redes sociales eh, en las que todo el mundo puede dar su opinión que es algo muy positivo en principio pero que también eh, tiene esa cara esa cara negativa pues bueno hay cuestiones que, que, que se ha tocado de forma muy muy precaria y de forma muy inconsciente y eso ha, ha provocado que algunos de esos temas pues todavía hayan perdido más Eh, el, el poco prestigio que podían tener en, en, en ciertos ámbitos ¿no? en ciertos círculos esta época con las redes sociales esta época en la cual se puede expresar más en lo que se piensa eh, parece que en el mundo del misterio algunos personajes han sacado la espada de Excalibur pero un poquito de esa espada eh, se vestía de ego Bueno, sí, esto eh, tampoco hay que perder un poco la perspectiva de que pasa en todos los ámbitos. ¿eh? Pasa en el mundo del misterio, pasa en el mundo de la política, como todos bien sabemos. Eh, y eh, bueno, no sé pues, cuál es la, la diferencia. diferencia. <ríe> es difícil decirlo. Lo sí. que se gana, un poco, ¿no? Sí. Hay sí, mucho sí. mito también sobre eso, ¿eh? Porque eh, se dicen vender libros, que vale. Y en la gente del mundo del misterio, eh, algunos pueden cobrar en ego, pero en dinero poco, ¿eh? Bueno, sí, lo cierto es que eh, labrarse una carrera o una profesión y, y poder vivir del mundo del misterio haciéndolo eh, honradamente y, y, bueno, con una forma profesionalizada, ya sea escribiendo artículos, eh, con un programa de radio, un programa de televisión, etcétera, es mm, algo bastante complicado... Eh, tú lo sabes bien también, eh, llevamos muchos años eh, en esto y, y bueno, es bastante complicado y no todo el mundo lo hace y lo cierto es que es una pequeña minoría, un pequeño porcentaje de todos los que se dedican, de todos los que en principio comienzan como aficionados y, y poco a poco pues van comenzando a publicar aquí y allá, pero bueno, es, un, es una cuestión... Evidentemente muy complicada. eh, Está muy complicado en todos los ámbitos del periodismo, pero en el ámbito del periodismo hay misterio, donde los medios en los que uno puede colaborar o, o publicar son mucho más reducidos, pues todavía más, más complicado. ¿no? Precisamente en esta etapa actual, tuya, has eh, viajado mucho, has conocido muchos sitios, has conocido a muchos compañeros eh, del mundo del periodismo de España y de muchas partes eh, del mundo. En esta época incluso has conocido cómo es el estado del periodismo en diferentes eh, partes del mundo. ¿Se atraviesa una crisis en el mundo del periodismo o en el mundo del reflejo del eh, periodismo, en los soportes eh, y no se atraviesa tanto del periodismo como de las eh, empresas periodísticas? Sí, sí. sí, bueno, también hay que tener en cuenta la diferencia que hay en... En todo el mundo, porque tú conoces hay muchos sí, sitios, ¿no? Efectivamente, sí. Y, y bueno, si sí, bien es cierto que es es verdad que hay una una crisis eh, en el periodismo que ha venido vinculada, por un lado, con el auge de Internet, eh que eso ha perjudicado mucho, sobre todo a los medios impresos, y por otro lado, pues la crisis generalizada que ha habido en todos los ámbitos eh, que arrancó en 2008. Bueno, pues eso hizo mucho daño al periodismo Eh, o a los periodistas sobre todo al, al mundo freelance también eh que ha, que ha visto como sus colaboraciones pues se veían renumeradas eh, con con cantidades mucho más pequeñas no pero no es lo mismo o no es la misma situación lo que ocurre a nivel periodístico. Eh, por ejemplo en España o lo que puede suceder en Estados Unidos o en Inglaterra y otros países. Yo estoy muy acostumbrado en los últimos años a hablar con otros compañeros, colegas de distintos países y pese a que la situación pues es peor que la de hace unos años, no llega a los a, a, a la situación que se vive, por ejemplo, en España, no que es, podríamos calificar casi de, de catastrófica. Yo tengo buenos amigos que son fotorreporteros, que, han, que están incluso en lugares de conflicto y que bueno, pues, eh, han pasado de una situación en la que eh, de cobrar cantidades más que dignas y de tener el respaldo de los grandes medios, eh, de diarios, eh, de emisoras de radio, etc., eh, trabajando eh, en lugares que como podría ser hoy en día Siria, o lugares así muy complicados, eh, en los que tu vida incluso corre peligro, pues bueno, a día de hoy están cobrando auténticas eh, miserias eh, como colaboradores, como freelance Cuando hablo de miserias es a lo mejor cantidades tan ridículas como 100 euros por una crónica enviada desde Siria, ¿no? Mm. el tipo. Con Ahí... todos los riesgos que eso conlleva, no solo enviar la crónica, sino que detrás de la crónica existe una investigación, existe un viaje al lugar en guerra. Eh, y van absolutamente desprotegidos a sus sitios. Sí, lógicamente. Eh, y tienen que financiarse el viaje ellos mismos, eh, viajes que son del to totalmente low cost en los que pues, bueno, tienen que buscar un fixer, que es una persona que, que les sirve un poco de ayuda en el terreno, que, que les consigue un chofer, un traductor, que les introduce en los lugares donde tiene que pues realizar su labor y conseguir contactos, etcétera, y todo eso normalmente ahora eh, los periodistas eh, freelance que están en esos lugares eh, pues tienen que costear de su bolsillo eh, prácticamente... ...a fondo perdido porque, como digo, las, los pagos en ese sentido son, son muy bajos, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, hay profesionales en, en otros países, sobre todo en Estados Unidos... ...que todavía pues mantienen unas condiciones bastante más ventajosas, ¿no? Esa es una de las razones quizás de que muchos de los fotoperiodistas españoles... ...que ahora mismo la generación eh, actual de fotoperiodistas españoles es buenísima... ...yo creo que los mayores nombres de eh, dentro del fotoperiodismo español pues eh son, son de españoles, son nacionales y sin embargo casi todos están trabajando para para medios extranjeros ya sea New York Times, Washington Post o agencias eh como AP, etcétera porque la situación aquí en España pues es, eh, es muy muy mala es eh, francamente lamentable Entonces... es que eso eso que me has contado en alguna ocasión eh, me parece una edición importantísima alguien que viaja mucho que conoce a periodistas eh, de todo el mundo que ha estado en diferentes eh, sitios en eh, el planeta nos eh, transmite algo que está ahí no y que los eh, reporteros españoles y los fotoperiodistas españoles son de los eh, mejor considerados y de los eh, mejores tratados en el mundo entero en el mundo entero menos en un sitio en España. ¿Por qué? ¿No? Eh, algo está fallando, ¿no? Sí, bueno, es una, un síntoma más de, de lo que ocurre en, en toda la profesión en distintos ámbitos. Como decía antes, pues los que somos freelance, pues las colaboraciones cada vez se pagan peor. Pero luego dentro de las propias redacciones de, de grandes periódicos en los que se está prescindiendo de las figuras de, del editor gráfico, del corrector de textos, eh, bueno, de, de, de mil cosas, de, se, se envía a hacer fotos de, de una rueda de prensa o de un suceso al redactor con el teléfono móvil en lugar del fotógrafo que antes había en nómina en todas las editoriales, etcétera, ¿no? Es un, un síntoma más de lo mal que está en ese sentido eh, el mundo del periodismo a pesar de que y paradójicamente se está haciendo yo creo que en algunos, eh, en algunos en algunos casos el mejor periodismo que se haya visto en España y muchas veces a través de medios digitales ¿no? que, que bueno esa es quizás una, un poco la esperanza eh, que nos queda a muchos eh, periodistas que somos sobre todo los freelance Eh, pues para poder continuar haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y no, no tener que renunciar un poco a nuestra pasión y, y a lo que consideramos pues un trabajo que, que es muy importante para la sociedad, que es informar a los ciudadanos y en cuestiones de todo tipo. Hemos hablado en muchas ocasiones ¿eh? de cómo el periodismo, el mundo digital, no significa que eh, se devalúe el periodismo y al periodista, sino que tiene otra forma más en de expresarse. Y algunos lo han equivocado. Este mundo digital como una forma más de desprestigiar el trabajo del periodismo y de eh, convertirlo en algo más eh, prescindible. Cuando tenía que ser al contrario, tenía que fortalecer el mundo del periodismo porque eh, ya no no tiene solo radio, prensa, televisión, sí tiene lo que tiene también el mundo digital para para exponerse. ¿Qué está fallando? No lo sé, ¿eh? pero eh, yo no sé qué está fallando, pero bueno, los periodistas no, ¿eh? Yo quiero quiero confiar en que yo soy optimista, quiero ser optimista en ese sentido, que todavía estamos eh, en un momento en el que, pero bueno, estamos buscando un poco esa vía, eh, hacia dónde debe reconducirse, los medios eh, desde el surgimiento de Internet y, y cómo, sobre todo, monetizar y, y hacer rentables eh, esos medios digitales, que es ahora un poco el desafío porque hay distintas fórmulas, hay medios que se están buscando eh, pues a través del crowdfunding o de las, eh, del micromecenazgo, hay otros que están mm, apostando por el modelo de la suscripción que también parece funcionar o estar funcionando eh, a medios como el New York Times, etcétera Y, y bueno, yo creo que esa es un poco la lucha que tenemos que centrarnos ahora, intentar encontrar un modelo de nuevo periodismo en el que pueda convivir los antiguos eh, formatos, como eh, los medios impresos, la radio, la televisión, con los nuevos, eh, las nuevas herramientas que nos ofrece Internet, y, y bueno, eh, conseguir que ese periodismo siga mejorando en, en cuanto al contenido y que sobre todo los periodistas podamos seguir trabajando eh, de forma digna y con, con unos sueldos y con unas, unos pagos en colaboraciones dignos que nos permitan seguir haciendo lo que nos gusta y seguir informando a los ciudadanos. Si la gente busca en internet Javier García Blanco, se encontrará las eh, páginas en donde están además extraordinarias sus fotos de todos los sitios a los que viaja, que son muchísimos viajes en el objetivo, y otros eh, blogs, y otros lugares en donde puede conocer el trabajo de nuestro invitado, que va a seguir viajando, y el próximo destino es Polonia, ¿no? Bueno, es uno de los que están ahí en el, en el objetivo. Yo creo que sí que, que tendré ocasión de, de viajar dentro de poco para coincidir con ese, con ese aniversario, triste aniversario de, de la invasión de, de Polonia por, la, por parte de las tropas nazis. Parece que no ha acabado la guerra mundial, ¿no? Ha acabado las guerras y las armas en alto, pero el mundo que se empezó a gestar en ese momento sigue un poquito en vigor, ¿eh? Bueno, sí, sigue todo demasiado revuelto y sin duda eh, un poco consecuencia de todo lo que ocurrió entonces e incluso antes ya sabemos que, que todo esto es Eh, cuestiones a nivel mundial pues tienen un origen y unas implicaciones muy complicadas ¿no? Javier García Blanco, infinitas gracias por estar con nosotros, un abrazo Gracias a nosotros, un abrazo Bruno En Onda Cero, la Rosa de los Vientos Grecia es un lugar bellísimo, un lugar sobre cuyo pasado no conocemos todo, pero no debemos olvidar que hay muchos misterios, que además de un lugar y de un país bello, es un mundo cargado de enigmas, como por ejemplo, y hoy vamos a hablar de ellas, entre otras cosas, esas huellas humanas de cuando no existían los humanos hace casi 6 millones de años. Y muchas otras cosas hay que vamos a conocer con nuestro invitado Rafael día Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, y Grecia, digo, un lugar bellísimo, cargado de misterio, seguramente un gran desconocido. Grecia es algo más que edificios blancos, ¿no? Sí, bueno, eh, todos hemos oído, obviamente, ¿no? en la cultura europea hablar de Grecia. Mucha gente ha viajado, pero encierra más más tesoros que, bueno, que los cuatro lugares turísticos que visita gente y la gente que apenas y... Y Olimpia, ¿no? Hay, hay verdaderas joyas eh, arqueológicas en, en Grecia aún por, por descubrir y por conocer. Una de las cosas que contaba y que me ha llamado muchísimo la atención y que explicaba y que narraba al comienzo de esta entrevista y en otros momentos del programa es la existencia, que es eso, no? De huellas humanas cuando no existían humanos o al comienzo de todo, hace seis millones de años.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 Lo cual nos está hablando de que ya el famoso juego de la pata coja, pues ya lo practicaban los niños ardentales hace 130.000 años. Los griegos han hecho un poco como en ocasiones eh, lo hacen cuando hay eh, monumentos mmm, tremendos, antiguos, que cogen y se reutilizan, igual que hicieron los romanos con sus monumentos antiguos y han reconstruido tomando esas piedras para hacer otros monumentos más modernos, los, los griegos con tantísima construcción y tanto vestigio arqueológico que tienen, ¿han hecho algo similar? Sí, eso lo han hecho todas las culturas. Hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos una sensibilidad especial cara al patrimonio, al patrimonio artístico, arqueológico, antiguo, pero normalmente la gente, pues venimos reutilizando los restos del pasado desde siempre. O sea, tenemos dólmenes en la península ibérica construidos con estatuas menides tenemos eh, castros y ciudades fortificadas construidas con fragmentos de petroglifos y tenemos iglesias construidas con piedras o casas sacadas de construcciones. Pues en Grecia, eh, como decía, igual, ¿no? La reutilización de del material de, de construcción de los antiguos templos, las piedras que ya están talladas, pues es la mejor cantera de la que puede echar mano la gente pues cuando quiere, cuando quiere reconstruir o hacer una casa. De hecho, Delfos, hoy en día, quien visite el santuario de Delfos, no se puede imaginar lo que era en el momento en el que se empezó a excavar, porque en el lugar lo que había era un pueblo, un pueblo construido con las piedras del propio Delfo, ¿no? que fue desmantelado pues para, para poder poner en valor el y excavar el yacimiento arqueológico. A lo largo del programa, he hecho varias alusiones, cuando iba a hablar contigo, a tecnología en el pasado. ¿No es casualidad que en Grecia se haya encontrado eh, la máquina antiquitera, por ejemplo? Sí, la máquina antiquitera es uno de los bueno de las piezas más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 también conocimientos similares, porque estas cosas no, no nacen de la nada. ¿Y qué opinas? No nació de la nada el hecho de que en Grecia nacieran y existieran los eh, grandes eh, pensadores y que fuera el comienzo al pensamiento occidental. Eh, no nació de la nada, no es casualidad. Hay toda una tradición eh, que hace que se llegue a ese punto. Absolutamente. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la, la, la cultura eh, linoica, ¿no?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 en lo que nos demuestra cómo hay sociedades y culturas que pueden colapsar, e incluso retroceder en cuanto a conocimientos tecnológicos y científicos. ¿Qué opinas cuando se dice que los romanos han copiado muchísimas cosas de los griegos y a la vez que los griegos han copiado muchísimas cosas de los mesopotámicos? Bueno, todas las culturas eh, heredan cosas de otra entran en contacto y, y eso forma parte de las dinámicas de los cambios culturales eh, en la humanidad no los romanos obviamente tomaron mucho de los griegos también de los etruscos los griegos no vivían aislados en, eh, en su tiempo sino que estaban en contacto con otras civilizaciones como habéis citado que también con grandes avances entonces eso eso es algo algo normal no eh, igual que los árabes heredaron toda. ...fueron los depositarios o gran parte de los transmisores de todo ese conocimiento griego en Europa... ...una vez eh, ¿no? caído, digamos, desaparecido de la, la gran Grecia clásica... Pues, eh, ...y todo ese conocimiento que se fue perdiendo, pues reentró de nuevo en Europa en la Edad Media... ...gracias a los árabes y sobre todo a lo que supuso el mayor foco emisor de cultura en Europa en su tiempo... ...que fue eh, Córdoba, ¿no? Entonces, bueno... Eh, la historia es un ir y venir y las culturas están en contacto y unas aprenden de otras y a veces, bueno, unas también se aprovechan de otras ¿no? En la edad media en Europa se habló hay casos, hay informaciones sobre robots, sobre autómatas, ¿eso ya existía en Grecia? Eh, sí, bueno por lo menos en cuanto al plano mitológico tenemos leyendas como la historia del famoso autómata de Talos que nos están describiendo un gigante de bronce, no, en teoría fabricado por, por Efesto, el dios del fuego y la forja, pero que, según las descripciones mitológicas, están hablando de un auténtico autómata que se dedicaba a la protección de la de la isla de Creta. ¿no? Hasta tal punto, la descripción es interesante, que dice que solo tenía una vena que recorría todo su cuerpo y su punto débil era una punta en el talón que era la que obstruía, digamos, ese ese circuito hidráulico, ¿no? de hecho la forma que, que se narra, ¿no? En la que en la que la hechicera Medea pues eh, anuló a Talos fue pues, quitándole esa esa punta, ¿no? Esa tuerca, si queremos, y haciendo que se desangrase, o sea, que perdiese todo ese líquido que le daba vigor. Entonces, cuando Cuando se analizan ¿no? este tipo de mitos, pues realmente parece que nos están describiendo algún tipo de, de, de mecanismo hidráulico. Es posible, que no, obviamente, que no tuviesen grandes gigantes autómatas, pero sí que pudiesen tener conocimientos de este tipo de hidráulica o de, o de automatismos, ¿no? La mitología griega, la verdad, es que es una es una maravilla, ¿no? Porque es que es como una enseñanza constante. Eh, esa mezcla no, entre los dioses y los humanos y esas reflexiones y, y luego cómo consiguen transmitir muchísimo de, de las cosas oralmente al, al, al pueblo y luego muchísimas de las cosas que nosotros conocemos ahora, incluso como son los maestros, ¿no? los creadores un poco también del drama, del, del teatro. Es que eh, es una cultura totalmente que que se, que se extendió, se expandió de tal manera que luego ya cada uno, a, a, también con los romanos, ¿no? le hemos dado nuestra propia personalidad, pero, pero realmente es una pena terrible que, que se haya perdido tanto conocimiento, como estás diciendo, de tecnología antigua, porque siempre creemos como que los del siglo XXI o siglo XX no hace mucho eh, somos los eruditos y es que los antiguos sabían muchísimo de todo. Por supuesto, tenemos una visión totalmente eh, distorsionada de lo que es el pasado. ¿no? Tendremos a pensar que los pueblos del pasado pues, eran pueblos sin, sin, sin conocimientos eh, y, y, ya, y cuando hablo del pasado me remonto ya al paleolítico. Estamos hablando de que, por ejemplo, los habitantes del paleolítico tenían la misma capacidad cognitiva que nosotros. Pues, los pueblos del pasado tenían muchas más capacidades de las que nosotros creemos a, a la hora de construir, de edificar y conocimientos que, bueno igual que otras cosas, se han ido eh, perdiendo no con el tiempo, pero mm, deberíamos también tener cierta humildad y no pensar que, que todos todos los que estuvieron antes que nosotros, pues eran peor que nosotros. De hecho, la prueba de que triunfaron y de que eran gente, como mínimo, con la misma capacidad cognitiva y las mismas habilidades que nosotros, la prueba es que nosotros estamos aquí. Si ellos no hubiesen triunfado, nosotros no existiríamos. En el paleolítico lo que teníamos era el cerebro y dos piedras y colonizaron todo el mundo, y llegaron hasta aquí, y crearon todo lo que es la base ¿no? de, de nuestras culturas. Por lo tanto, un poco de respeto a la hora ¿no? De, de analizar y estudiar estos pueblos del pasado, igual que a la hora de analizar otros pueblos que no son europeos, y que tendemos siempre a tener un, una visión eurocéntrica ¿no? y endocéntrica respecto a cómo es la forma de vida de los demás. Y mitos eh, tan importantes y que conforman tanto lo que es eh, la cultura occidental... Como, por ejemplo, el mito del minotauros que nacieron allí. Sí, por supuesto, ¿no? Ahí el mito del, del famoso laberinto de, de Creta, ¿no? Construido por Dédalo para, para esconder este, este minotauro y que realmente cuando, cuando se descubrió precisamente la, la ciudad de, de Nosos, 1879, la que la descubrió un arqueólogo griego, ¿no? Minos Calocardius, pero eh, fue dada a conocer, digamos, a, a nivel internacional por Arthur Evans que compró en 1906 ese local. Y claro, estamos hablando de un, de un de un palacio, un palacio minoico que de acá hace en el 1400 cuatrocientos antes de Cristo, de lo que estamos hablando, con 10 kilómetros cuadrados de construcciones, con 1500 estancias, con edificios de cinco pisos, obviamente cualquiera que visite nosos o que o imaginaros los arqueólogos que descubren nosos inmediatamente lo que nos viene a la mente son las descripciones de ese famoso laberinto con sus cientos de estancias, ¿no? Y más cuando vemos que los murales que, que decoran este palacio pues hacen referencia pues a la tauromacia, a los toros sagrados, a los cultos al toro y que nos evocan pues todos esos mitos del, del Minotauro, ¿no? Y, y sobre todo hay, hay un tema interesante respecto a esto que comentáis del laberinto y es que en la cultura... Eh, Minoica, y sobre todo en Nosos, se ve mucho, hay mucha decoración de hachas dobles que tenían un carácter simbólico para esta cultura. Las hachas dobles se denominan en griego labris, y posiblemente de ahí viniese el nombre de laberinto también. ¿no? Sí. Entonces tenemos la descripción del lugar, pero aparte tenemos pues esas hachas que se llamaban eh, el laberinto y tenemos la constancia del culto al toro dentro de los eh, ritos y de la religión de estos pueblos que ¿no? habitaron en, en Grecia. ¿Y lo del caballo de Troya fue mito o fue realidad? bueno, eh, eh, eso ya ya no lo sabemos, ¿no? de todas formas, bueno, sabemos sí sabemos que bajo la, la iliada se esconde mucha verdad ¿verdad? y datos absolutamente eh, veraces como hasta el punto de que cuando describen la armadura de Ulises, hablan de que está hecha con colmillos de, de, de jabalí y cualquiera que visite el Museo Nacional de Atenas o el de Gatrion puede ver las armaduras eh, micénicas hechas con los colmillos de jabalí, o sea que Dentro de estos relatos mitológicos también hay un trasfondo de verdad en muchos de ellos y posiblemente pues la toma de, de Troya, pues a lo mejor hubo algún tipo de engaño de este tipo como el caballo o pues, u otra cosa, u otra estrategia para poder tomar la ciudad. Rafael e. Quintía, nuestro invitado esta noche en Las Rosas Vientos, nos habla de los misterios de la antigüedad, en misterios en resolver relacionados con Grecia. Rafael, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Fronteras del futuro.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 Eh, indeseados. Claro, porque eh, no se quiere solo circunscribir, que sería lo ideal en estos casos claro. puntuales, sino que ya eh, una vez abierta la veda, se quiere no, utilizar eh, mucho para el tema ah, del soldado perfecto. Exactamente, aquello que comentamos exactamente, que, que se pueden eh, eh, eh, eh, eh, dirigir eh, cerebros humanos directamente a distancia por otras personas y tal. Es aquello. Bueno, pues os cuento un poco lo que ha pasado con, con Eurolin. Ellos se han reunido en la eh,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 Ve, tonto, tonto no, no es. No, es un no, listillo no. listo.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 Estamos a punto de nuevas noticias De nuevas informaciones Pero lo que tenemos también Son nuevos datos, hay nuevas pistas hay Para seguir viendo, oyendo Y disfrutando del mundo de la cultura Silvia. Pues mira, por ejemplo Una fiesta medieval, la tenemos Del 7 al 8 de septiembre del siglo XIII y son desfiles donde la gente pues claro, se viste de la época con accesorios, con todo artesanal siguen pues eso con músicas, con bailes tradicionales y lo más importante son las torres humanas que se crean allí de tal manera que está declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO O sea que, si estás paseando por esta zona y te encuentras... porque es? es? en la son las fiestas de la Mare de Deu de la Salud de Algemesí, en Valencia. ¡La Mare de Deu. Y no les llaman castelleta por esa cuestión no, del, no, del, del, del Valencia, idioma, ¿no? Porque, porque es lo mismo, en realidad. Esas torres humanas o castelleta. Tienen, tienen claro, tienen alguna claro. forma, alguna cosita en común, pero bueno, esto es... Sí, el... alguna cosita común. Los humanos y las torres. Pero está orientado y está totalmente del siglo XIII, o sea que es medieval. Sí, Luego sí. ya lo de la torre, sí es, eh, me imagino que sí, que tendrán ellos algunos indicios de que en esa época ya se hacían torres humanas. Escuchamos las noticias en la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, nuevo tramo en la Rosa de los vientos, en la sintonía de Onda Cero. Recordamos, a partir del próximo sábado, nueva temporada, la temporada número 22 de este programa. 22 años junto a vosotros. En esta hora vamos a tener el Tren de las Almas, una obra que publicó hace muy poquitos meses Amado Martínez. Vamos a tener también el Cosen del pasado con Laura Falcó Lara. Y dentro de unos instantes, en Mujeres con Historia, Silvia Casasola, ¿a, casa ¿a quién nos presentas? Pues mira, vamos a hablar de Ana de la Casa Estuardo. Además es un personaje bastante poco conocido, pero gracias al cine, pues la ha rescatado del de olvido. Y la verdad es que es una familia, los Estuardo, pues que se caracterizan por ser... Bastante modernos en sus asuntos eh, personales. ¿Por qué digo esto? Porque eran bastantes miembros de, de este linaje, eran bisexuales. O sea, tenían relaciones sin ningún problema con mujeres y con hombres. Por ejemplo, ¿sabes por qué llegó Ana al trono? Pues gracias a la super gran reina de Inglaterra, Isabel I... Que como fue... Que moderna no era, precisamente. Que como fue muy... Bueno, en el aspecto de elegir ella eh, si se casaba o no se casaba, con quién estaba o no estaba, en ese aspecto si sí fue moderna y bastante buena regente para su país. Bueno, pues ella no tuvo hijos. Entonces, al final, ¿quién heredó? Pues heredó el hijo de la prima a la que ella había ordenado asesinar heredó Jacobo VI de okay, Escocia muy, muy moderna una persona que manda a asesinar no era eh pero es que en esa época <risa> era como muy <risa> sí, sí. habitual, no estás, no eres partidario mío, no, pues como no, no. me vas a quitar a lo mejor el trono y te van a seguir mucha gente y tiene los ejércitos que hay levantamientos pues mira, casi que, que como que, que como tú me quieres matar a mí, pues yo te mato antes pero Ana de Estuardo de la Casa de Estuardo, es la protagonista en esta historia, claro que en las casas reales están todos ligados con todos, pero en este caso, Ana, la figura de Ana de Estuardo, es eh, la que va a ser protagonista de Mujeres con Historia, Eso ¿no? es, y ella tiene una relación con su marido muy buena, aunque parezca mentira, 18 hijos... <risa> Eso sí es moderno. 18 hijos con George... <risa> Eso no es nada moderno. Con George de Dinamarca, pero aparte tuvo dos amores muy, muy importantes, Sara Jennings y Adi dos chicas en su vida... Sobre todo, Sara, muy importante a la hora de decidir cosas que a ella la ayudaba, incluso casi era más, más regente que ella. Y, y otra pequeña curiosidad, ¿sabes con quién se casó Sara Jennings? Pues no. Pues se casó con el conde de Malbrú, que generó, ah. generó la canción típica de Malbrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Bueno, pues ese Malbrú era la terminología que utilizamos los españoles para hablar del conde de Malboro que estuvo por aquí por España así que está todo ligado, todo ligado al final el mundo es un pañuelo Bueno, pues lo escuchamos en Mujeres con Historia ahora mismo en Onda Cero La Rosa de los Vientos con historia se acaba de estrenar la película La Favorita en la que vemos a la reina Ana de la Casa Estuardo con una imagen extravagante y caprichosa soy la reina pero estáis loca el reinado de Ana está muy alejado del de la reina Isabel I de Inglaterra ejemplo de buena gobernante Precisamente, Isabel fue quien propició que los estuardos llegaran al poder y reinaran como reyes de Gran Bretaña. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Isabel I no tuvo hijos, quien le sucedió en el trono fue el hijo de su rival, Jacobo VI de Escocia, hijo de la católica María Estuardo, quien fue ejecutada por orden de Isabel I al descubrir una conspiración contra ella, donde María apoyaba el asesinato de su prima Jacobo VI de Escocia llegó al trono inglés como Jacobo I instaurando así la Casa Estuardo gobernando el reino de Escocia Irlanda e Inglaterra después le sucedería a sus hijos primero Carlos I al que los ingleses cortaron la cabeza por absolutista y a este Carlos II quien tendría a Jacobo II padre de nuestra protagonista Se ha especulado mucho sobre la posible bisexualidad de varios reyes de la casa estuardo, gracias a las crónicas de la época y también a las cartas intercambiadas entre los reyes y sus amantes. Por ejemplo, Jacobo II, padre de Ana que no fue mal rey pero cometió el error de convertirse al catolicismo abandonando la iglesia anglicana protestante la habían permitido sus romances con varios favoritos a pesar de haberse casado en dos ocasiones primero con Ana Jaide y después con María de Modena con la que tuvo ocho hijos La vida íntima de Jacobo II, que tenía preferencias masculinas a la hora de elegir amantes, era la comidilla de la corte. Uno de los favoritos más sonados y seguramente posible maestro del amor fue el señor Avigni, 20 años mayor que el rey. Después vendría el vizconde de Doncaster y más tarde el atractivo caballerizo de este, Robert Carr ambos escoceses. Pero nada parecido a los sentimientos que manifestó el rey por su amante número uno, el duque de Buckingham, al que llamaba cariñosamente Stainey, y del que decían que tenía el cuerpo mejor formado de Inglaterra. La que el amor quedó constancia, pues gracias a las cartas que se enviaron ambos, el duque le escribió. Amo tu persona y amo todas tus partes. A lo que el rey le contestó. Dios te bendiga, mi querido niño y esposa, y permita que sigas siendo tu papá y marido. Finalmente, los ingleses, que no querían tener por gobernantes a ningún católico, apoyaron la revolución gloriosa en 1688, comandada por Guillermo de Orange, marido de María, hija del rey. ...mientras Jacobo II huía a Francia... ...donde se exilió. María había sido criada en la fe protestante... ...al igual que sus hermanos... ...y asumió con responsabilidad el reto de gobernar Inglaterra... ...aunque según dicen... ...ella se limitaba a dejar hacer a su esposo... ...el rey Guillermo III de origen holandés. María era querida por su pueblo y su carácter y belleza moderada hacían un conjunto bastante agradable si bien el matrimonio bien avenido también tenía sus secretillos por ejemplo María había tenido un tórrido romance con la hija de uno de los halconeros reales llamada Frances Ashley ...a la que ella cariñosamente llamaba Aurelia. La obsesión y acoso de la futura reina de Inglaterra por su novia fue tal... ...que Frances se asustó y terminó por alejarse de ella. Muéstrame un poco de misericordia, ámame de nuevo o mátame con tu desprecio... ...porque no puedo soportar tu indiferencia, mi querida, queridísima Aurelia. El rey Guillermo III, por su parte, tenía en común con su suegro el gusto por los amantes masculinos. Su corte de holandeses jovencitos era conocida porque a cambio de los favores sexuales... ...el rey les otorgaba títulos, pensiones y propiedades. El romance más escandaloso lo protagonizó con Hans-Willem Betkins, al que nombró duque de Portland... ...y cuando sus asesores le afearon que mostrara tal afecto sin ningún recato en público el rey, además de amenazar con abandonar el trono espetó no veo nada malo en que un hombre maduro muestre afecto por otro más joven y se quedó tan pancho y os preguntaréis ¿qué tiene que ver esto con la reina Ana? nuestra protagonista de la noche pues resulta que Guillermo falleció en 1702 su esposa, la reina María Feab fallecida anteriormente a causa de la viruela Y la sucesora en el trono era Ana, su cuñada y hermana de María, quien ya estaba casada con George de Dinamarca. Los cronistas hacen una descripción bastante cruel de la reina Ana, además de comentar su aspecto físico afirmando que era gorda y poco agraciada, también la tildan de tosca y poco inteligente. Lo cierto es que la reina Ana y su esposo mantenían un matrimonio feliz y sexualmente muy activo. Si no, nos explicaría los 18 hijos que tuvieron en común. Lamentablemente, ninguno llegó a edad adulta. Tan solo uno consiguió sobrevivir hasta los 11 años. Ana desde pequeña fue una niña enfermiza que jamás se planteó la posibilidad de reinar, y al parecer su esposo pues tampoco estaba interesado en ello, dedicando la mayor parte de su tiempo a la horticultura. Entonces, ¿quién gobernaba Gran Bretaña? Aquí entra la segunda protagonista de esta historia. Ella se llama Sara Jennings. ¡Qué locura! A las damas también nos gusta divertirnos. Sara era una mujer muy atractiva e inteligente que compartió you juegos de infancia con la futura reina cuando entró al servicio de María de Modena como camarera de la reina desde muy jovencita se especula que fueron amantes y daban bastantes años de relación cuando Ana subió al trono incluso se dice que Ana se casó con su futuro esposo tras el consentimiento de Sara la reina confiaba tanto en Sara que no hacía nada sin consultarle todos los asuntos de estado Cariñosamente, la pareja se llamaba señora Morley en el caso de la reina y señora Freeman en el caso de Sarah Sarah se casó muy joven con John Churchill un antepasado del famoso primer ministro inglés Winston Churchill su marido era un militar que había ascendido en el ejército siendo fiel a Jacobo II y cuando Jacobo se empeñó en ser católico y rodearse de católicos le traicionó apoyando la causa de la revolución gloriosa comandada por Guillermo de Orange. gracias a sus éxitos militares fue nombrado conde de Malboruch y el conde también estuvo un tiempo encerrado en la torre de Londres acusado de traición porque seguía manteniendo contacto con el rey exiliado y gracias a la intercesión de su esposa Sara se pudo demostrar que todo aquello había sido un bulo y fue liberado el conde de Marlborough fue nombrado comandante en jefe del ejército inglés durante la guerra de sucesión española contra los franceses fueron años en los que Sara gobernaba el reino y su esposo comandaba los ejércitos por la gloria de Inglaterra Mientras tanto, la reina Ana se dejaba hacer por Sara, su más fiel servidora, y también su amante. Ana no quería tener problemas, y a la gota que padecía, se sumaba su constante depresión por la pérdida de tantos y tantos hijos, y también su baja autoestima. Todos me abandonan, mueren. Ana se pasaba el tiempo recluida en su habitación, reclamando la atención de la señora Freeman cada vez que quería divertirse o mantener relaciones carnales con Sara. El problema es que la guerra por la sucesión de España en el reclamo de Felipe V de Anjou se prolongaba demasiado y los dos partidos políticos ingleses se enfrentaban en el parlamento. Por un lado estaban los White Que deseaban prolongar la guerra, y por otro los Tori, que querían firmar la paz con Francia. Durante largo tiempo, Sarah Capoyada a los White pues, logró que se perpetuara la guerra, hasta que llegó un tercer factor en discordia resulta que un buen día una antigua pariente suya prima por más señas se presentó en la corte inglesa pidiéndole ayuda a Sara esta prima se llamaba Abigail Hill y su familia se había arruinado por la mala cabeza del padre Sara acogió a Abigail como camarera personal suya y le fue enseñando cómo comportarse en la corte Abigail era una chica lista, ambiciosa y muy observadora. Por un lado, hacía ver a su prima que podía tener plena confianza en ella porque estaba muy agradecida. Y por otro, iba tomando nota del poder que Sara ejercía sobre la reina Ana, descubriendo por casualidad el gran secreto. La reina y Sara eran íntimas en la cama. Sara se ausentaba cada vez más por asuntos de estado y cometió el gran error de delegar en su prima la atención de la reina Abigail no perdió la oportunidad y cuando se quiso dar cuenta se había metido en la cama de la reina Ana convirtiéndose en su nueva favorita Abigail también tenía a su favor un carácter cariñoso y supuestamente dócil totalmente contrario al carácter autoritario de Sara que hablaba a la reina de forma despótica diciéndole lo que tenía o no tenía que hacer en cada momento cuando Sara descubrió que la reina le había sustituido en su corazón por Abigail, racionó despidiendo a su prima pero la reina no quería perder la compañía de Abigail y la convirtió en su dama de compañía personal El enfrentamiento de ambas fue muy duro... ...y la reina estaba encantada... ...viendo cómo se peleaban por ella. Si no te vas, comenzaré a patearte... ...y no me detendré. Finalmente la reina se decantó por Abigail... ...ella era más joven... ...supuestamente menos manipuladora... ...y no le decía lo que tenía que hacer y decir. Sara intentó usar una última baza... ...para que la reina se doblegara sus intenciones publicar las cartas en las que quedara claro y notorio su relación amorosa pero la reina no cedió y no está claro si al final Sara desveló su gran secreto la caída en desgracia de Lady Churchill fue utilizada enseguida por los Thor y el partido de la oposición que se hicieron con el control del gobierno y promulgaron la paz firmando el tratado de Utrecht y aquí Vamos a recordar una curiosidad, porque precisamente la reina Ana, que pasaba de gobernar, vamos, que no le gustaba, resulta que es la culpable de la pérdida de las plazas de Gibraltar y Menorca, que pasaron de manos españolas a manos inglesas. Luego, como sabemos, se recuperó Menorca, pero Gibraltar sigue siendo el eterno conflicto. Los condes de Marlborough cayeron en desgracia y fueron acusados de robar, quitándoles sus propiedades en Inglaterra y exiliándose en el extranjero. La amistad, la larga amistad entre Sara y la reina Ana, se rompió definitivamente. Y no fue hasta la muerte de esta, por complicaciones con su enfermedad de gota, cuando Sara logró regresar con su esposo a Inglaterra y recuperar todas sus propiedades. A pesar de tener 18 hijos, la reina Ana, que fue enterrada con 49 años en un ataúd especial, porque resulta que estaba hinchadísima y no cabía en uno normal, pues no dejó descendencia. Y la casa Estuardo desapareció con ella en favor de la línea alemana de los Hanover, sucediéndola en el trono inglés su primo segundo, Jorge I. Abigail, que ya era baronesa al morir la reina, se marchó a la casa de campo que compartía con su esposo, el coronel Massan, retirándose de la vida pública. De las tres, tanto la reina Ana como Abigail pensaban egoístamente en su felicidad personal. Ana no quería tener problemas y el reino inglés le superaba. Abigail era una auténtica superviviente capaz de hacer de todo de hacer cualquier cosa por llevar una vida cómoda y Sara, aunque también miraba por su interés personal era la única que anteponía su país por encima de su persona incluso por encima del pueblo inglés importándole bien poco la gran mortandad de los soldados si así Inglaterra adquiría más gloria How much? Do I love you? I'll tell you no lie How deep is the ocean? How high is the sky? Comentaros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la película La Favorita dirigida por el griego Yorgos Latinos que pese a sus licencias de guión se mantiene bastante fiel a los hechos reales y agradecer en esta ocasión especial los numerosos cameos de mis compañeros vamos a citarlos a todos Margarita Zavala Pilar Lara Miguel Jurado José Manuel Gabriel y Juanjo Sánchez Oro How far I travel Como última curiosidad revelar que además de Winston Churchill entre los descendientes de los condes de Marlborough directamente emparentada con Sara hay una persona muy conocida y relacionada con el príncipe Guillermo el futuro William V de Inglaterra Estoy hablando de nada más y nada menos que Diana Spencer la mamá del futuro rey la popular Lady D <risa> Esta noche hemos conocido un poco más sobre la reina de Gran Bretaña Ana Stuardo y sus dos amores Lady Sara y Abigail And how much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 Ecos del pasado Normalmente en esta sección os hablamos de fantasmas, de fantasmas, de personas eh, Pero hoy vamos a dar un salto más allá En Ecos del pasado hablamos de fantasmas, de animales Con Laura Falcolara, Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno Porque hablamos en muchas ocasiones en esta sección, en cosas del pasado, de eh, fantasmas de personas, pero eh, también existen muchos casos, muchísimos casos, de fantasmas de animales y sobre todo de mascotas, eh, fantasmas de animales que han estado muy cerca de nosotros. Piensa que, eh, al fin y al cabo, llevamos siglos debatiendo sobre si los animales tienen o no tienen alma. Fue una, es un debate, yo creo, que durante mucho tiempo ha sido eterno, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, también que en el Islam, eh, al revés, los animales, los, los, sobre todo los perros, son considerados un animal impuro, despreciable y al cual no deberías ni tan siquiera aproximarte. Sin embargo, desde hace cuestión de un año sabemos que los animales van al cielo. Al menos es lo que la Iglesia Por fin ha dicho. Y lo ha dicho exactamente el Papa Francisco cuando se tocó con un niño que le preguntó si, su, si cuando se muriese volvería a encontrar a su perrito, al cual echaba mucho de menos. Y él le dijo que, por supuesto, que todo, que el paraíso está abierto a todas las criaturas de Dios. Con lo cual, la Iglesia actualmente ya lo admite, que los animales también pueden dar cielo En muchas ocasiones hemos hablado contigo de Egipto, y lo digo y lo recuerdo porque hay muchas momias de perros que acompañan a personas, eh, Eh, los perros han sido quizá el animal más domesticado, también los gatos, eh, pero sobre todo eh, los perros son los que han estado más cerca de las personas. Y en Egipto, que sabían y mucho, no es eh, casualidad eh, que hicieran eh, momias eh, de animales porque se pensaba que iban con las personas. Efectivamente, fíjate si es, cuando hemos hablado de, por ejemplo, fallecimiento de personas queridas, eh, que hemos comentado que muchas veces te vienen a buscar familiares, pues, Se supone que en los perros ocurre algo parecido, que cuando un perro se muere, no pueden ir a buscar personas, pero también a veces lo van a buscar perros, cosa muy curiosa. Y diremos más. Diremos que, por ejemplo, cada vez hay más casos, se han dado más casos de perros que vuelven del otro mundo para defender a sus amos o defender a compañeros, lo cual es sorprendente. Mira, te voy a contar un caso que a mí eh, me llamó mucho la atención. En México, por ejemplo, eh, hay una leyenda que habla de apariciones de manadas fantasmales que surgen para proteger a la gente posible y a lo, incluso a los campos de los llamados perros negros también llamados candejos. Dicen que son ojos de perros de ojos profundos, de un rojo intenso y que por las noches atacaban y mataban incluso a personas. Bueno, pues esa manada de perros fantasmales surgió para proteger a la gente y luchar contra esas manadas de perros negros. O sea, bueno, alucinante. El instinto protector de los animales está en vida y también está más allá de la vida. Vamos a contar este que hemos contado en México en algunos casos pero, por ejemplo, vamos a explicar algunos más eh. el de Barry y Christy Kennedy, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso son una pareja que llevaba mucho tiempo siendo acosados por el espíritu de un hombre mayor, viejo, siniestro, que de hecho sembró el pánico en su casa en Reino Unido, para ser exactos. Según informaba el tabloide británico Midor Online, Christie llegó incluso a ser golpeada por objetos de múltiples, en múltiples ocasiones. Eh, la mujer estaba realmente amargada, tenía miedo incluso que llegara la noche a dormir porque les atacaba a ellos, a los niños. Sin embargo, un buen día llegó una, nuda, una ayuda totalmente inesperada y es que el fantasma de su perro de 18 años, Mudley, que había sido enterrado en, en enero de 2014, volvió a la vida solo para ayudarle, el fantasma, lógicamente. Ellos aseguran que tienen una evidencia grabada en vídeo de una misteriosa sombra parecida a la del perro. ...su perro... Eh, ...que parece atacar precisamente a ese, a ese fantasma, ¿no?... ...de hecho hay un vídeo que se ha convertido en viral... ...a nivel mundial... ...y que ha sido examinado incluso por la investigadora paranormal... ...Brenda Castellano, ...quien ha colaborado con la policía de Estados Unidos en muchos casos... ...dice ella... ...que después de ver el vídeo... ...se puso en contacto con Barry... ...y que le explicó... ...después de analizar el vídeo a fondo... ...que aquel vídeo tenía muy claro que no era un... ...no estaba manipulado... ...que no era absolutamente un montaje... Eh, ...consideraba que el vídeo era real, real... ...que no había fraude alguno... ...y que realmente aquel perro había vuelto... ...de entrar a los muertos para ayudarles... ...de hecho... Si la gente quiere ver ese vídeo en, en internet lo puede ver, si pone familia grabada en vídeo fantasma perro fallecido. Bueno, si no podemos igual poner el link en algún sitio para que la uh -huh. gente lo pueda, lo, pueda, lo pueda ver. Por supuesto que lo hacemos, eh, eh, porque hemos eh, contado este caso, este caso, que además hay eh, que estar sostenido con un vídeo que insistimos eh, fue viral, pero ojo... Eh, que la gente no piense que todos estos casos ocurren fuera, porque también hay casos aquí, en España, en nuestro país. Totalmente. Mira, empezamos por el caso de una niña, una niña pequeña que jugaba siempre en el patio de su casa con su perro. Cuando el perro murió, los miembros de la familia decían que la niña continuaba jugando con algo invisible y que en algunas ocasiones habían visto, incluso alrededor de ella, una sombra parecida a la del perro que en su momento jugaba y estaba vivo. O sea, mmm, casos de estos hay varios. Otro, por ejemplo, que es sorprendente también es el de una joven que tenía una enfermedad que le provocaba desmayos continuamente. Ella tenía un pastor alemán que estaba entrenado y que se llamaba Rocky. Este pastor alemán lo que hacía era avisar cuando veía que la chica tenía los síntomas típicos de un posible ataque, ¿no? Incluso, pues a veces ayudaba a coger el teléfono o lo que fuera para poder avisar emergencias. El caso es que el perro se hizo mayor, vive menos que nosotros, envejeció y murió. Eh, la familia lo enterró en el jardín mismo de la casa y ella con mucha pena, pues eh, no solamente era ya el amigo, sino no era también su mano derecha, era una ayuda vital para ella. Bueno, pues a los días de haber muerto el pobre perro, a los 15 días, para ser exactos, ella sufre un ataque. Ella asegura que sintió los lengüetazos de Rocky sobre su cara como hacía cuando estaba vivo y que durante ese eh, ataque ella logró decir, por favor, el teléfono y alguien, una mano invisible, probablemente una, una boca de un perro invisible, le acercó el teléfono que le salvó la vida, que lo dejó llamar a urgencias. ...pues a veces vuelven, ¿no? <risa> La verdad es que hacen una labor extraordinaria y fantástica en vida... ...y también en el más allá, eh, ayudando al allá ...bueno, son casos eh, espectaculares, eh, preciosos este error que lo es... ...como también lo es el de Nelly. Bueno, en este caso hablamos de Joshua P. Warren... ...es un investigador paranormal que vive en, Cali, en Carolina del Norte... Este hombre tenía un perro salchicha en miniatura, le quería horrores y el pobre perro, pues bueno, con los años como decimos, vive menos que nosotros, pues murió. Warren afirma que durante muchos años estuvo oyendo los gemidos y ladridos en las habitaciones vacías de su casa, que escuchaba sonidos de las uñas de sus piececitos andando por la madera. Él no lo veía, pero sabía que estaba ahí, lo podía notar y lo podía oír, de hecho. Dice que permaneció durante bastante tiempo y luego acabó desapareciendo. Él no pudo captar la evidencia en vídeo, lo intentó varias veces, pero no conseguía siguió ninguna grabación, sin embargo está convencido de su existencia, pero hay otras apariciones todavía más curiosas, todavía más extrañas ¿no? por ejemplo hay un lugar eh, embrujado donde los haya que es eh, Calton House, es una casa solariega de Greenwich, cerca de Londres en Inglaterra, es una casa antigua, construida en pleno siglo XVII una lujosa residencia privada durante la primera guerra mundial se convirtió de hecho en hospital y hoy es un gran edificio de oficinas pues en esta casa que se dice que está embrujada los fantasmas que habitan son de lo más curioso, porque hablamos de fantasmas de conejos, nada menos, conejos a los cuales se ve corretear, se les ve saltar y de repente desaparecen bueno, yo creo que como animal no deja de ser llamativo Sí, porque estamos acostumbrados a hablar y todos los casos parecen de perros, pero no hay casos de todo tipo animales que no esperaríamos pero que han demostrado su capacidad a lo largo del tiempo y casos extraordinarios, los conejos los búhos, los cuervos todos, todos los animales es que si, lo, si hay uno que tiene esa capacidad, ¿por qué no la van a tener todo el resto, no? Efectivamente, fíjate que hay un relato de una chica eh, cuyo nombre no ha querido hacer constar, pero me gustó el relato, ella dice lo siguiente, entre comillado, ¿no? dice, casi me tropiezo con mi gato, estaba justo debajo de mis pies, me agarré la pared para no caerme al suelo del salón y pude ver por el rabillo del ojo como una figura oscura se deslizaba, mi gato ya no estaba vivo, mi gato estaba muerto, sin embargo, hacía lo que había cuando estaba en vida, que es juguetear entre mis piernas y era mi gato, no tenía duda era su sombra, pues imagínate el susto, ¿no? también que te llevas, o el susto o la ilusión no lo no sé, depende como lo... cosas, eh. una cosa puede ir después de la otra, pero eh, evidentemente yo creo que al final lo que se queda es ilusión, hay un susto inicial lógico, efectivamente, eh, ¿no? pero luego la lectura es fantástica y como conmabuedora, ¿eh? Bueno, y ahora un caso que a mí me, me apasiona, que es un fantasma, quizás el fantasma más famoso de un gato, que es el gato del demonio de Washington. Ya el nombre mm, sorprende, ¿no? Pues cuentan que durante más de 100 años, cuando ha habido una elección presidencial, una tragedia nacional a las personas que trabajaban en el Capitolio, informan que han visto sistemáticamente a un gato negro, un, grato, un gato que crecía de tamaño hasta el tamaño de un león antes de desaparecer en la postura de saltar. Comentan los expertos que el origen de la historia del gato endemoniado eh, de Washington puede tener su raíz en que en el Capitolio hace muchos años hubo una gran eh, una gran epidemia de ratas el problema llegó a ser tan grave, tan severo que los cuidadores utilizaron muchísimos gatos en el edificio para poder controlar esta plaga desde entonces ese gato negro hace su aparición cada vez que va a haber una catástrofe o algo grave de hecho los guardias de seguridad temen verlo porque saben que si lo ven van a ser despedidos. Es una historia yo creo que también rocambolesca y curiosa donde las haya. Como curiosa es eh, la historia de este hotel del Hotel Crescent. Es un hotel del que hemos hablado tú y yo por la cantidad de fantasmas que tienes, un hotel de los más embrujados. Pero nuevamente estamos ante un caso, de un animal. Y es que esta chica que se fue con sus amigos a, a Crescent, Laura Hotli, Hot, Hotlink eh, se equivocó también a su perro. Eh, se fue con unos amigos a pasar unos días, amigos de la universidad, se fueron en coches desde Kansas City a Arkansas a pasar unas vacaciones. Y el caso es que llegaron aquí, a Eureka Springs, al Hotel Crescent. Y, y bueno, el caso es que ella pues, se llevó a su, a su cocker español llamado Little Bear. De repente a medianoche despierta, porque su perro empieza a ladrar como un poseso. Y cuando abre los ojos eh, y enciende la luz, ve en la luna del espejo de la mesita, bueno, de la mesita de una especie de tocador que tenía en la habitación, ve un gato pero es que el gato, el gato que veía en el espejo no es un gato reflejado, es que el gato está dentro del espejo, el gato salta fuera del espejo y atraviesa la pared, imagínate la reacción del pobre perro, el perro se vuelve como loco, empieza la a ladrar para todos lados, no sabe exactamente a qué atender, no entiende lo que ha pasado y menos ella, claro, despertó a todos los amigos que estaban compartiendo una suite de estas grandes, o sea, bueno ¿qué eh, es lo que dice ella, dice, la prueba palpable de que realmente pasó algo muy extraño es la reacción de mi perro, dice que pasó toda la noche prácticamente en vela. Mucha gente dice y ha visto a su perro o a su mascota en alguna ocasión eh, mirando algo que parece que el ojo humano no lo percibe, pero que le provoca una serie de reacciones eh, porque los eh, perros o los animales domésticos o las mascotas parecen ver algo en alguna ocasión Sobre todo los perros dicen que tienen un índice de sensibilidad de percepción extrasensorial a Brutal, vamos, insospechado. De hecho, si te llevas alguna vez a un perro a un lugar donde ocurran fenómenos paranormales o a una investigación paranormal, tienes todos los números de que el perro enloquezca, de hecho, se asustan muchísimo y quieren huir del lugar. Ellos sienten esas presencias, cosas que nosotros no... Eh, pensemos que esa capacidad que tiene una auditiva tan desarrollada, que pueden oír ultrasonidos, cosa que nosotros no oímos, también les acerca a poder ver y percibir ese mundo que, que los humanos sumamente no somos capaces de percibir. De hecho, tenemos, por ejemplo, el caso del psicólogo Robert Morris. Él es un especialista que realizó un experimento en una casa de Kentucky en la cual había muerto mucha gente de manera muy sangrienta. Una casa que tenía fama de embrujada y de ocurrir sucesos paranormales en ella. Él se llevó tres animales a ese lugar. A un perro, a un gato y una serpiente de cascabel. Animales que en orden tiene cada uno de ellos un poco menos de percepción el perro es el que tiene más, el gato dicen que a veces sí, a veces no y la, la serpiente cascabel el que menos el caso es que cuando entró en esa casa eh, solamente entrar el can empezó realmente a erizarse el pelo, a gruñir, a ponerse muy nervioso y a querer salir de la casa tirando para atrás del collar eh, el gato reaccionó pero en, una, en un porcentaje bastante menos la serpiente prácticamente no reaccionó como contraste a esta prueba, acto seguido los llevó a otro lugar, un lugar donde no había pasado nada, un lugar completamente limpio los tres pasearon tranquilamente sin mutarse lo más mínimo eh, evidentemente el perro nunca más quiso acercarse a ese lugar cada vez que pasaba cerca de esa primera casa salía corriendo y no quería casi pasar y le agarraba la casa, o sea, saber lo que percibió allí, pero bueno que tengamos claro que cuando nuestros animales domésticos sobre todo los perros se quedan mirando fijamente un punto, ladran a algo imperceptible incluso gruñen, mirando un fijo a un punto fijo de la pared es posible, no seguro pero posible estén percibiendo algo que nosotros no podemos ver por cierto una de las personas que más sabe sobre el mundo de los eh, animales y sobre este tipo de casos eh, lo acabamos eh, de escuchar le fascinan estos episodios es eh, Miguel Pedrero eh, efectivamente que, que, su, eh, que, que, le, que le encantan este tipo de bueno de, casos. de hecho saca un libro brillante sobre el tema nos vemos en el cielo si no me equivoco se llamaba el libro eh, la editorial palmira y para aquellos que quieran saber más de temas de fantasmas, de animales, es un libro precioso que merece mucho la pena, así que ya sabéis, Miguel Pedrero, Fantasmas de Animales el libro se llama Nos vemos en el cielo Laura, muchas gracias Buenas noches a todos La Rosa de los Vientos El Tren de las Almas, así se titula La nueva aventura literaria de una auténtica maga de la fantasía Ella es Mado Martínez Lo conocéis entre sobras Mado, muy buenas, ¿qué tal? Pues un poco efervescente, la verdad, no sé cómo explicarlo El Tren de las Almas se acaba de publicar en Algaida ¿no? Ya está en los kioscos, ya está en las librerías, esta novela Un nuevo intento tuyo eh, por profundizar En el, el título lo dice, ¿no? En el alma de las personas, pero hay muchas hay cosas en este libro. Pues la verdad es que sí, yo creo que, que El tren de las almas para mí es una de las novelas con las que más he disfrutado, con las que más he llorado, porque yo tengo que decir que he llorado con este libro, que he pasado terror, pero psicológico, y verdadera angustia, porque es una novela que está llena de personajes eh, que para mí son especiales, porque son como las tres edades de mi generación, de la infancia, de los que hemos vivido los 80 en la infancia, de los que hemos vivido la adolescencia en los 90 y de los que ahora mismo nos encontramos rondando la treinta, <risa> de cuarentena un poquito, ¿no? Y, y está llena de, de anhelos, de sueños rotos, de niños rotos, de mucho dolor y de mucha fantasía y mucha... Yo diría que, que... Amistad también, porque en el fondo la historia de estas personas que se reúnen en una estación abandonada para ver pasar a un tren fantasma, pero fundamentalmente son amigos y ahí viven una serie de experiencias, pero es la amistad lo que les une. Claro, son unos amigos que llevan muchísimos años sin verse, no se ven desde la infancia, la adolescencia, más que nada, y deciden reunirse una noche... Eh, para celebrar el reencuentro en la estación abandonada de su pueblo de escuelas. Lo que pasa es que se reúnen la noche del 22 de diciembre que, según cuenta la leyenda, se aparece un tren fantasma y Bárbara, que es eh, como una de, de las que más le gustan los temas paranormales, de los misterios y todas estas cosas, quiere comprobar si eso es cierto ¿no? y si todas esas historias son, son ciertas. no se le ocurre otra cosa que citar a sus amigos allí, aunque ellos bueno, pues ya la conocen y eh, siempre la han seguido en estas historias y acuden todos. Y lo que pasa es es que cuando llega la medianoche aparece un enigmático tren y se suben y ahí es donde empieza el problema porque ya no pueden bajarse no y lo que sucede en este tren es que allí se desvelan todos sus secretos, todos sus traumas todas sus historias, sus culpas sus miedos, son personas que tienen muchísimo bagaje, son son personajes que realmente es una novela de personajes y, y empiezan a sufrir una transformación Y ahí es lo que lo que empieza a pasar y, y dentro de esos vagones es donde ellos empiezan a, a experimentar el auténtico terror, pero no porque estén en un tren que no saben si es el tren de las almas o qué es lo que es, el lector también se lo va a preguntar, pero no lo va a saber ¿no? Hasta, hasta que llegue al final, sino por toda la experiencia que van a sufrir dentro de esos vagones y cómo van a poder llegar a enamorarse de un monstruo, a anestesiarse del dolor, a inmunizarse contra ciertas monstruosidades... Y ese es el tren de las almas y por eso esta es una novela de género fantástico, pero también es una novela de terror psicológico, íntimo y emocional. Desde luego tu imaginación es desbordante, ¿eh? porque tener que estar dándole esa personalidad a cada personaje y sobre todo que yo creo que también tiene ahí, no sé hasta qué punto tú me dirás si estoy en lo cierto, en ese viaje que hacen en tren que no pueden salir, que en el fondo también está siendo como un viaje interior ¿no? de cada uno, porque tiene que estar ahí sacando secretos que tiene ahí guardados. Totalmente, dentro de lo que es el envoltorio, ese caramelo, ese papel de, de género fantástico, de novela, de una historia de, bueno, se suben a un tren fantasma y no pueden bajar, ¿no? Ahí hay una metáfora de lo que es bajarse del vagón de tu mente, es de decir, ellos quieren bajar de ahí, ¿no? Pero también se preguntan en muchos momentos, pero ¿cómo bajas del vagón de tu mente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo paras tu mente? Y ahí es donde eh, se va jugando con, con esa trampa porque realmente el auténtico peligro, el auténtico terror que yo creo que al que nos enfrentamos los seres humanos muchas veces en la vida está dentro de nosotros y es muy duro asomarse ¿no? y esta es una novela en la que es muy duro asomarse porque, porque son personas, son niños rotos, yo lo digo, en, en la novela hay tres tiempos, tres edades eh, hay continuos eh, saltos en el tiempo y hay dos escenarios que es el tren, ese, ese lugar en el que ellos van viajando ese, ese, ese tren fantasma y el pueblo en el que se han criado, que está lleno también de secretos y de múltiples personajes, algunos inquietantes y otros absolutamente, bueno, de los que te enamoras, bajo mi punto de vista, ¿no? Y, y ahí es donde se van eh, confluyendo estas historias y donde tú vas conociendo un poco qué es lo que les ha pasado, y cómo han llegado a ser quienes son, y qué deudas tienen unos con otros, y cómo se entreteje la historia individual de una persona con la historia colectiva de los habitantes de espuelas. Y los trenes fantasma existen porque ya hay una serie de historias, una serie de tradiciones y leyendas que nos hablan sobre estos trenes. Eh, pues sí, eh, es raro oír hablar de ellos porque casi siempre oímos hablar de barcos fantasmas y de el, estos tipos de barcos que aparecen a veces en, en, en las brumas y en los mares y los océanos, pero hay, hay muchas leyendas de, de trenes fantasmas, aunque quizá para mí la más conocida es la del tren de Lincoln. No, bueno, no sé si sabéis que, que Lincoln cuando le asesinaron, pues no se les ocurrió otra cosa a los jefes de Estado de Estados Unidos que meterlo en un lecho de hielos y meterlo en un vagón, eh, un tren compuesto por nueve vagones, y cruzar medio Estados Unidos, atravesar multitud de estados, pasando por 444 comunidades, la gente cuando veía pasar el tren se quitaba sombrero, lloraba, parando en 12 ciudades principales donde lo sacaban, en el ataúd descubierto y le hacían una procesión fúnebre tuvieron que embalsamarlo dos veces eh, cruzaron dos mil ciento y pico kilómetros durante dos semanas o sea, se les pudría vivo Madre prácticamente, mía. claro tenía, tuvieron que, que adelantar el entierro dos días, porque eso es televisiva, y por motivos de fuerza mayor por eso estaba prohibido hacerle fotos estaba súper prohibido hacerle fotos cuando lo sacaban en procesión fúnebre Y bueno, pues la cuestión es que a día de hoy en Albany, en Estados Unidos, cada 27 de abril a medianoche pasa un poquito lo que pasa en la novela El tren de las almas, que es que cientos de personas se reúnen para ver si es verdad... Que, que pasa por allí el tren de Lincoln, que dicen que todavía se aparece y que lo hace siempre eh, pues recorriendo esa antigua ruta que él hizo en su último viaje, ya fallecido, en la que realmente pues eso pues iba acompañado. Y dicen que, que emerge de la oscuridad moviéndose silenciosamente por las vías con su crespón negro, como iba en su día el, ese, ese vagón fúnebre, ondeando en los flancos y emitiendo sonidos débiles de música fúnebre y que va acompañado por una corte, una escolta de soldados del Ejército de la Unión con su uniforme azul y que todos los relojes se paran cuando ese tren atraviesa las vías del tren de Pocchapecí en Albany, que es un poco pues, la ambientación que, que yo le di y con lo que yo jugué eh, para ambientar esa historia de la estación de los muertos en escuela y el tren de las almas. El tren de las almas, en este libro, en esta novela, también aparece mucho la figura de Becker. ¿Qué tiene que ver Becker con este asunto? Porque tiene una historia preciosa que contar y se ha olvidado mucho. Pues sí, porque la verdad es que pocos saben que Gustavo Adolfo, que, que por cierto murió el 22 de diciembre, la noche de las tres noches en mm -hmm. las que se aparece el tren de las almas en esta historia, en esta novela, pues eh, él, antes de morir, mmm, que ya sabía que él pues se iba a morir, estaba agonizando, le pidió a su amigo Augusto Ferrán que le acercara un paquetito de cartas, ¿no? Y este pues se lo dio y enseguida Becker lo cogió y lo quemó. Y su amigo le preguntó que por qué, que por qué hacía eso, ¿no? Y él le contestó, porque sería mi deshonra. Y ahí para mí empieza uno de los grandes misterios de Becker, ¿no? Es decir, que tendrían esas cartas, no? Y el segundo es que, bueno, años después de su muerte, exhumaron su cuerpo y trasladaron sus restos de Madrid a Sevilla en un tren fúnebre. Fijaros, igual que Lincoln. Y es que hay muchas historias relacionadas con los trenes y con su origen. La figura de Becker nos remite a esa época. Es que cuando el tren llegó a España, eh, y esta es una historia en la que hay mucha leyenda, mucho mito, mucho misterio, se comentaban muchas cosas que luego se demostraron que no eran auténticas, ¿sabes? pero sobre ese miedo a los trenes de los que nos hablabas hace muy poquito. E incluso se decía que los niños se eh, servían para dar grasa a los ferrocarriles. Sí, una historia de la que por cierto hablamos hace poco que está ahora mismo en los kioscos, en historia de la Ibería Vieja, historias que pasaban en nuestro país y que eran verdad, el miedo al tren y las leyendas que circulaban entre la población relativas a que utilizaban grasa de bebés, grasa de niños para engrasar las maquinarias. Y esto es así porque, bueno, pues eh, cuando llegó el tren a España, el primer trayecto de Barcelona a Mataró, a mediados del siglo XIX, la gente decía que engrasaban la maquinaria con, eso, con grasa de bebés. En aquella época la gente se pensaba que, que para que la maquinaria funcionara correctamente era lo que necesitaba. Y la cuestión es que eh, pues en España teníamos una figura eh, que hoy en día nos suena como el hombre del saco, que era el sacamantecas, que era el proveedor imaginario eh, del lubricante que el ferrocarril y otros ingenios mecánicos precisaban para para funcionar correctamente. pues eran estos señores que iban por ahí súper siniestros, eh, recorriendo los pueblos, con un saco en la espalda, que era donde supuestamente se echaban a estos niños y a estos bebés que secuestraban para extraerles la grasa. Y la cuestión es que lo más triste es que en nuestro país tuvimos una figura Manuel Blanco Roma Santa, apodado el hombre lobo de Ayariz o el hombre lobo de, de España, que se dedicaba a eso, al parecer, a, a, a vender grasa humana a los farmacéuticos y a las personas de forma pues un poco pirata y de contrabando. Y la cuestión es que, sea verdad o no sea verdad, hubo una triste coincidencia, parece ser, y es que eh, hubo Un, una, una ola de desapariciones cuando se puso en marcha el tren en Barcelona desapariciones de niños que los achacaron a, a eso a que estaban secuestrando a los niños para quitarles la grasa y usarlos para engrasar esos, esos raíles y esas maquinarias y bueno, si fue verdad que en aquella época desaparecieron más niños o que Con la excusa del ferrocarril la gente prestó más atención a esas desapariciones, pues no lo podemos saber, ¿no? Pero eran historias que eran reales y por las que la gente pensaba que el tren era un ingenio del demonio. Es que había una leyenda negra, ¿no?, contra los trenes. Era como que había mucho temor y se inventaban o circulaban muchas historias. Había boicot y todo. De hecho, los ingenieros, los que trajeron el tren y los que construían el tren, la primera línea de ferrocarril, tenían que hacer rondas todas las noches porque si no todo lo que construían por el día lo deshacían por la noche de los boicots que habían. Y bueno, es una es una historia que yo creo que mm, daba mucho juego y con la que yo pues me serví muchísimo también para, para ambientar el tren de las almas porque constantemente por las noches cuando los personajes salen de los vagones oyen esos ruidos, esos lamentos entre los raíles y los achacan en algún momento a estas historias y leyendas y dicen que pueden ser los los... ...los llantos de estos bebés y de estos niños... ...con los que engrasaron la maquinaria... ...y tu mado es que eres una gran viajera... ...y es que todos los grandes viajeros... ...saben que el tren tiene algo especial... Eh, ...tiene esa magia... ...y tiene ese alma... Eh, ...tiene muchas cosas... Eh, ...y es la mejor forma de viajar y de conocer... ...porque seguramente desde dentro se mira afuera... ...y se mira desde otra forma... ...con, otra, eh, con otro sentido... Yo creo que los trenes son uno de los medios de transporte, por no decirte, el medio de transporte más romántico De, sí, más romántico de toda la historia a mí me encantan y creo que dan un juego increíble y a pesar de que pues hemos visto historias de asesinatos en trenes y todo eso, nunca habíamos visto una historia de un tren fantasma y no sé yo es que me rondaba por la cabeza, yo lo veía en mi mente yo veía tren fantasma, tren fantasma tren fantasma y me rondaba y me rondaba y me rondaba esa idea hasta que me puse a escribirla y me salía de tirón Qué y, guay. Y eso fue. Y una estación y... abandonada porque hoy en día con todos los cambios se están quedando muchas estaciones así abandonadas, así que seguramente la historia que cuentas en el tren de las almas, no sé pero es posible que se haga realidad en el futuro Pues es posible, en mi pueblo hay una estación abandonada y también tiene mucho que ver Y muchas de las cosas que cuento en el Tren de las Almas me vienen de las historias que, que contaban en mi pueblo. Y sin hacer spoiler, ¿por qué es la noche de las tres noches? porque es la noche de las tres noches? Porque esa es la noche del 22 de diciembre, ¿no? ¿Tú sabías eso, de las noches de las tres noches? No, no, quiero que, que se lo recuerdes a los oyentes. Claro, tiene que ver con, las, con la víspera de Navidad, y se suele llamar así en algunos contextos y en algunos lugares y pueblos. El 22 de diciembre es la noche de las tres noches. El tren de las almas, el título del libro de la novela en Algaida de Mado Martínez. Mado, muchísimas gracias y enhorabuena por este libro, por esta novela que nos están cantando. Muchísimas gracias a vosotros, que la disfrutéis Eso, eso, vamos, tenlo por cuenta Pues hemos acabado el programa de esta noche Hemos acabado estos eh, programas especiales en Este mes en de agosto y el próximo sábado Comienza la temporada número 22 De La Rosa de Osvito, Silvia Qué penita que dejamos aquí la, la Casa Rural ya Pero no pasa nada Porque como vamos a empezar ya con toda la ilusión una nueva temporada, pues hay que coger y realmente la batería puesta rápido, rápido, rápido y hacerlo todo lo bien que podamos. Nuevos empríos, nueva temporada, nuevos hay sueños, hay nuevas épocas, hay muchas cosas nuevas en la nueva temporada a partir del próximo sábado a la una de la madrugada. Os esperamos aquí en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias. Un placer, un placer siempre.